se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación señor esto es para el pueblo lo que es del pueblo un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores estamos emitiendo desde aquí de los estudios de AM740 Radio Rebelde Un día precioso en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura está levantando de a poquito, el sol está pleno, contrasta un poquito con la realidad política y social, aunque tenemos, y lo vamos a ver y escuchar en nuestro programa, eh, muchas novedades positivas para el campo de los trabajadores, para el sector de los más humildes, los que estamos siendo agredidos desde diciembre por este gobierno, tenemos algunas señales positivas de agrupamiento, de necesidad de movilizarnos, de respuesta a las agresiones constantes, materiales, por supuesto, en el ingreso de los compañeros, y simbólicas en el ataque permanente a nuestros símbolos, a nuestros líderes, a nuestras conquistas, bueno, todo eso lo vamos a ir revirtiendo de a poco, como siempre en nuestro programa, ilustrándolo con alguna cortinita que vas a ver aparecer en cualquier momento, que es el sonido del helicóptero que nos retrotrae a los episodios del 2001 lo que alentamos desde estos micrófonos, lo alentamos desde el primer día de nuestro programa, esa fue nuestra cortina desde, diciembre, desde febrero, perdón, cuando empezamos nuestro programa, ha sido nuestra cortina, porque pensamos que la... Ahí está Mabelo Atirola asistiendo con el sonido. Pensamos desde ese día que comenzamos aquí en los micrófonos de Radio Rebelde que la renuncia del presidente está dentro del marco democrático y nosotros la vamos a impulsar, a fomentar desde las calles con la bronca popular, con la indignación popular por las distintas medidas de este gobierno que favorece a la minoría poderosa, a la minoría con poder económico de la Argentina. Eso está bien claro ya para, el, para la mayoría de todos nosotros, inclusive muchos de los que hicieron la mala opción de votar al gobierno que preside Mauricio Macri. Los teléfonos de la radio 4524-7816, 4524-7816, esos son los, los números para llamar a la radio, dejar mensajes, 45 segundos para expresarse. Eh, tenemos mucha participación de los oyentes, los oyentes forman parte de un bloque importante de nuestro programa, en algunos casos para expresarse, otros para hacer preguntas, otros para enojarse, otros... ...para hablar mal de nosotros o para hablar bien de nosotros. En general hay buena onda entre los compañeros, alguno que otro que no se sabe... que es, por ahí ...hay oyentes masoquistas que quieren escuchar nuestro programa y no tienen la misma forma de pensar. Será, será también porque desean saber cómo venimos manejando, no, qué estamos pensando. Nosotros muchas veces este, leemos La Nación y leemos Clarín porque queremos ver en dónde anda el poder... ...qué, está, qué están gestando, qué están diciendo... Muchas veces se hace necesario, aunque es un trago amargo, es verdad, pero se hace necesario leer lo que piensa el enemigo. Es una tarea importante que debemos tener todos los militantes con, por supuesto, tomando algún este, antiácido algún, algún tipo de elemento que, que nos, eh, no, nos, nos alivie el, el estómago después de esas lecturas. Eh, también tenemos un... Ustedes saben que somos trabajadores de ATE, de ATE Capital... Eh, también somos como identidad política peronistas de base de la agrupación en Valcadri, tuvimos en esta semana un acto muy importante que vamos a recordar mucho en audios y en y, y en, en textos que vamos a leer, eh, y, y vinculándolo siempre, todo lo que recordemos en este programa, que está vinculado a, a, a actividades que tuvimos, movilizaciones, eventos históricos que vamos a recordar, episodios históricos que siempre recordamos, van a estar vinculados con la realidad. O sea, vamos a entreme, entremezclar eh, las anécdotas, los recuerdos con.. Eh, utilizándolas como experiencias de lo vivido para volcarlas en, en, en, en la experiencia para lo presente, para saber qué hacer en estas circunstancias, cómo movernos como, como pueblo, como sociedad. Le decía que pueden entrar a nuestro Facebook, que es Peronismo de Base, y ahí tienen muchas de las eh, opiniones que vertimos, textos que elaboramos, textos que recomendamos, imágenes, audios, videos, citas... Eh, ...todos los, eh, los acontecimientos a lo, de los que participamos... ...los publicamos allí, los convocamos desde ahí... ...así que los invitamos también a entrar a nuestro Facebook... Eh, ...vamos a empezar musicalmente... ...con una, una, un, un, un homenaje que vamos a hacer... ...a nuestros amigos en general... ...pero no lo vamos a hacer desde la, desde la visión... ...digamos, establecida por el marketing, de, de, que muchas veces hay muchas fechas que se crean o se conmemoran por una necesidad mercantil, fíjese, el, el día del padre, el día de la madre, el día del niño, todo tiene algo que ver con, con algunas necesidades del mercado, generalmente son difusas las razones por las que se festejan esos días. El día del amigo también tiene un origen extraño, ¿no? de, coincide con la llegada del hombre a la luna, no sé cómo, cómo hicieron el artilugio para crear el día del amigo en ese día, pero bueno, lo hicieron. Nosotros igual vamos a homenajear a los amigos, no, no, no vamos a... A, a desligarnos totalmente de ese acontecimiento y luego vamos a, a escuchar a Joan Manuel Serrat eh, que describe exactamente en su canción el tipo de amigos que frecuentamos nosotros y que somos nosotros mismos y seguramente muchos de nuestros oyentes se van a identificar con esta vieja canción ya que tiene muchos años de Joan Manuel Serrat que se llama Malas Compañías dale Rita por favor Mis amigos son unos atorrantes Se exhiben sin pudor, beben a morro Se pasan las consignas por el forro Y se mofan de cuestiones importantes Mis amigos son unos sinvergüenzas trasero que hacen en los lavabos agujero y les echan a patadas de las fiestas mis amigos son unos desahogados que orinan en mitad de la vereda Están sin que nadie les pregunte Y juegan a los chinos sin moneda Mi santa madre me lo decía Cuídate mucho Juanito De las semanas con Eso es que a mis amigos Los mido con barra Y los tengo muy escogidos son Lo mejor de cada casa amigos son unos malhechores convictos de atrapar sueños al vuelo que aplauden cuando el sol se trepa al cielo y me abren su corazón como las flores Mis amigos son sueños imprevistos que buscan sus piedras filosofales, rondando por sordidos arrabales donde bajan los dios es sin ser he vistos, mis amigos son gente cumplidora. Ya cu de cuando saben que yo espero Si le roza la muerte disimula Que pa' ellos la amistad es lo primero Manuel Serrat, las malas compañías. Me dice acá Nahuel Bianchi de la producción de la radio, que a Luisito del Día se le ocurrió pasar el mismo tema a la mañana. A ver, acá hay una coincidencia en general en Radio Rebelde, eh, política, ideológica, una mirada del mundo muy parecida entre todos los compañeros, de todos los programas y también con los oyentes, ¿no? Los oyentes tienen mucha coincidencia también. Estamos viendo en directo por los canales de cable, hay un ataque. ...a supuestamente un ataque terrorista en Múnich, en un shopping de Múnich... ...una de las ciudades más ricas del mundo, de, de mayor estándar de vida de Europa... ...y hay, aparentemente hay muchos muertos, eso es lo que dicen los informes... ...de los canales de cable eh, en el aire en estos momentos. Eh, vamos, a, vamos a homenajear en nuestro programa especialmente... ...desde el punto de vista del recuerdo histórico... ...porque hicimos el martes 19 de julio en la Plaza Flores... ...un homenaje al compañero... ...pero lo vamos a recordar también porque sus dichos... ...sus acciones... ...tienen mucho que ver con lo que sucede hoy. Por eso siempre decimos que la historia, según dice nuestro compañero Norberto Galasso, son las políticas del pasado. O sea, la historia siempre es política, inclusive se extiende más a un Norberto y dice que en realidad la historia es la historia de la lucha de clases. En eso consiste el relato histórico, la heurística, todas esas eh, ciencias anteriores, que recogen elementos, que buscan datos en, en bibliotecas, en relatos eh, eh, relatos populares, o, o buscando informaciones como sea, eh, anclando episodios hasta llegar al, al, al lo que se aproxima, más, por supuesto, muchas veces muy cargado de subjetividad, a los sucesos que. verídicos, a los que acontecieron. Eh, Vamos a escuchar a un breve audio del compañero Embarcacho Alcadri... ...que es, quien es, quien es, es el, el compañero que elegimos para representarnos en nuestra agrupación. Siempre dijimos, decimos en nuestro programa que es una, una síntesis de las luchas... ...y las conquistas del peronismo. Nació en el 41, un primero de mayo del 41, en Río Cuarto, Córdoba. De chiquito vino a vivir a Buenos Aires... A los cuatro años eh, vivió el 17 de octubre del 45, a los 14 años el golpe de la fusiladora y se convirtió en uno de los primeros resistentes a ese golpe. Eh, protagonizó la, la, la, la creación, la formación de la, la Junta Peronista, de la JP, uno de los fundadores de la JP. Luego el compañero Cacho El Cadri es el que incursiona por primera vez eh, en, en, en una... ...en forma insurgente... En, ...en una guerrilla... ...rural... ...que después pretendía ser urbana... Eh, la, ...funda las fuerzas armadas peronistas... ...con ideología de peronistas de base... ...y hacen una acción en, en el sur de Tucumán... ...en Tacorralo... ...y si bien fracasan rotundamente... ...son capturados muy rápidamente aparecen en los la, primeros planos de todos los diarios, y eso hace ver a un montón de compañeros hasta qué punto había que jugarse la vida si era necesario para traer de vuelta a Perón, porque ese era el objetivo de esos compañeros, el retorno del general a la patria. En el 68 sucede eso, luego viene todo el proceso de los 70, con el que Cacho tiene... Eh, acuerdos y desacuerdos, eh, sufre persecución de la AAA, se exilia, en el exilio empieza a conformar los primeros eh, eh, organismos de derechos humanos, es también este, eh, pionero en, en la lucha de los derechos humanos, en la denuncia internacional de lo que sucedía en la Argentina durante la dictadura del 76 al 83, también se dedica a la cultura ya desde... desde desde su exilio y rescata artistas populares de enorme magnitud es uno de los primeros que promociona por ejemplo en Europa a Astor Piazzolla, a Mercedes Sosa a Piero eh, y a Susana Rinaldi Muchos actores, eh, intérpretes, eh, autores e intérpretes pasaron por su productora que se llamaba Milan Sur en, en esa primera etapa. Luego vuelve a la Argentina en el 84 y hace una interpretación eh, diferente de lo que el común de los peronistas del proceso de, del gobierno de Alfonsín. Eh, eh, eh, comparte un libro ahí con un compañero. Jorge Rulli, donde dan su impresión como peronistas, peronistas de base, de lo que era esa etapa de la Argentina. Y bueno, después recorre todo el país contando todas estas experiencias hasta que lo encuentra en el, en el 98, en el 98 lo encuentra la muerte, un 19 de julio, de ahí nuestra conmemoración, en Tilcara, Jujuy. Le habían recomendado que no viajara a esos lugares porque su corazón había quedado dañado. Después de Tacorralo permanece casi 5 años en Cana, preso. ...de las dictaduras... ...en los peores penales... ...ahí sufre torturas... ...y eso daña, daña su, su corazón... La, ...la energía eléctrica... ...dañó su corazón... Eh, ...le habían recomendado no ir a Tilcara... ...él va a Tilcara, estuvo mucho tiempo... ...en otras etapas presos también Cacho... ...y fue, liberado, fue uno de los tantos... ...liberados el 25 de mayo de 1973... ...vamos a comentar algunas cosas... ...referentes a esa liberación... ...en nuestro programa... Eh, ...pero vamos a escuchar ahora la voz de Cacho, dos, vamos a escuchar algunos minutos de la voz de Cacho y vamos a comentar algunas cosas del pensamiento de Cacho el Cadre, dale por favor Mabel de La muerte del Che era como un dolor que llevaba dentro mío ¿no? tanto como si hubiera sido un hermano, ¿no? un hermano mayor así a, a pesar que yo provengo de un peronismo más, si querés nacionalista, me entendés que no, no, no tenía esa esos símbolos este idealizado, ¿no? Para mí Evita era el che, ¿me entendés? Cuando los de la izquierda, la gente así del Partido Comunista, no, porque el che, que che, Evita, viejo, Evita, este, Felipe Valleces, nuestros mártires, esos son los que valen, ¿me entendés? Y sin embargo ese día yo sentí como que un pedazo mío se me había cortado, ¿no? Y ahí creo que eso fue en el 67. Y, y ya ahí es como que ya no hay más retorno, ¿viste? Que ya esto está lanzado y hasta tacorralo no paramos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de bueno, ahí escuchamos, este es un video rescatado los... de, de, de, de alguna página que conmemora a Cacho El Cadre no somos los únicos que lo conmemoramos, su familia, muchos otros compañeros, ya, elaboraron un material con, con sus dichos. Eh, en, en, en, creo que estos dichos son de la película que él produjo, que se llamaba Che Ernesto, una película en la cual Cacho recorre eh, los caminos del Che en la década de los 90, con un joven que, que, al cual le explicaba cuál, cuál había sido su lucha, la lucha de Che, la lucha de Cacho, eh, y bueno, ese fragmento es de esa película. Eh, luego, por supuesto, el audio continuaba con Ali Primera cantando Los que mueren por la vida no merecen llamarse muertos, ese tema... Están cantados por Hugo Chávez en su momento, ¿no? Hugo Chávez, al que vamos a recordar el jueves que viene, porque se cumple un aniversario de su nacimiento, ahí en el Centro de la Cooperación. Antes que se me pase, los compañeros de Avellaneda me están pidiendo, por favor, hoy la comité, el Comité por la Libertad de Milagro. Vamos a hablar mucho de Milagro ya en nuestro programa, vamos a tener comunicaciones con Jujuy, si podemos establecerla, eh, porque, bueno, eh, se produjo ayer la, la marcha de la noche de los apagones, vamos a hablar de... ...montones de temas, vamos a hablar un poquito de la Revolución Nicaragüense... ...vamos a hablar de la República Española... ...vamos a hablar de eh, los asesinatos de Roberto Mario Santucho y Benito Ortega... ...todas esas cosas las vamos a recordar y las vamos a mezclar un poco... ...con la realidad porque tiene muchos puntos de contacto... ...muchas de esas cosas con lo que sucede hoy. el Comité de la Libertad de Milagros Sala, por la Libertad de Milagros Sala de Avellaneda... Eh, cita a, a un acto fundacional que se realiza en, en lo que era el, el, el centro de detención El Infierno, allí en, en el, muy, muy cerca del centro de Avellaneda, en la calle 12 de octubre 234, este viernes 22 de julio, a las 18 horas, 12 de octubre 234, Avellaneda, reitero la dirección, es eh, un espacio de la memoria actualmente, así... Eh, ...creado por el municipio de Avellaneda. Va a estar presente en el panel, eh, nada menos que el, el ingeniero Jorge Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda, Magdalena Sierra, que es senadora de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Darío Carazale, que es el referente provincial... ...de la organización Tupac Amaru, la organización de Milagrosala. ...el padre Paco, Francisco Olveira, habitual amigo, amigo del, del programa... ...habitual este, entrevistado, presente en todas las actividades... ...cuando hicimos el mural el otro día en Avellaneda... Eh, ...participó también Paco y su parroquia, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima... ...ahí en la Isla Maciel, por supuesto... Paco es un cura en la opción por los pobres, uno de los referentes de ese grupo de, de curas, eh, Carmen Totaguedes, que es una madre de Plaza de Mayo eh, histórica de, de, de, de la ciudad de Avellaneda... Eh, y la compañera Gabriela González, que es la referente de la Tupac Amaru ahí en Avellaneda. Recordemos este, este viernes 22 a las 18 horas, en 12 de octubre, 2.34, el Comité por la Libertad de milagros Sala. Después lo vamos a reiterar en, en algún momento más de nuestro programa. Eh, ay, me dice ahí, Mabelita, ¿tenés al, algunos llamaditos ya? Eh, bueno, a ver, vamos, vamos a escuchar a algunos compañeros. Hola Guillermo, ¿qué tal? Eh, acá te escuchamos con mi señora y todo, a, con los parlantes, para toda la colonia pongo acá cerca de Tijuana, México. Todo el día Radio Rebelde. O sea, acá hay que sacarlo, no queda otra que sacar a esta basura, no queda otra que sacar a este gobierno de chorros, de delincuentes que nos están saqueando el país. Y encima se nos ríen en la cara, no queda otra, yo no estoy en contra de los golpes institucionales, pero no queda otra que sacar a esta manga de delincuente, este chorro que tenemos frente al gobierno, a Macri, esta basura de tipo. Por supuesto, acá se, se trata de parar el sufrimiento del pueblo argentino. Ese es el único objetivo. No, no, no, nosotros, no, no existe nadie más democrático que el pueblo argentino y el pueblo peronista que se bancó montones de golpes de Estado, eh, fuimos corridos del gobierno en numerosas oportunidades. El, el pueblo argentino en general fue corrido del gobierno en muchas oportunidades. Eh, a nadie se le ocurriría decir, como digo habitualmente, que Adela Rúa lo echó un golpe. Adela, Adela renunció por la presión popular, así que la historia historia es así, no, no, no se dejen engañar por esas cosas, nosotros respetamos las instituciones pero no podemos permitir que se hambre el pueblo, aparte se han mentido en muchísimas cosas, todos los días vemos cosas que se prometieron en campaña y que no se están cumpliendo, a pese a que muchos las, eh, las habíamos dicho, habíamos predecido que iban a suceder esas cosas. Dale con otro llamado, eh, Mabel. Habla Ramón Ipetti de Florencio Varela, para Radio Rebelde. Eh, te comento que... Acá la culpa en parte la tiene la CGT por verse prendido con el gobierno. Si la CGT organizaba un paro, este gobierno ya no existía. Un abrazo, un beso, chao a todos. Bueno, los tiempos de los compañeros, yo no creo que sea solamente un, un, un problema de la dirigencia, que es una dirigencia que nosotros acá criticamos muchísimo la dirigencia de la CGT, por supuesto, de las tres CGT, algunas peores que otras. La, la conducción está cuestionada, la cuestiona mucha gente, está desprestigiada, en algunos casos el desprestigio de, de, de larga data, pero también hay que ver este, que los paros deben ser, este, tener consenso entre los compañeros. Yo creo que la presión de, la, de, la, de las bases es fuerte. Ayer la CGT saca un documento que se llama De Mal en Peor, lo vamos a comentar, vamos a hablarlo durante el programa con algún compañero, Ah, el confederal se reúne el 22 de agosto, seguramente ya va a ser aclamado este nuevo, esta nueva conducción tripartita con Smith, eh, el compañero Acuña, el compañero Daer. Eh, Va, va a ser. en realidad ya está funcionando ese, ese triunvirato que conduce la CGT, ya está funcionando, se han corrido esos dirigentes, esos gerontes que, que conducían la CGT, la CGT se han corrido. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que en ese confederal es muy probable que, que por ovación se, se llame a un, un paro general. No creo que se produzca antes de esa fecha. Y también está la enorme marcha federal que, está, que surgió de, de, de una idea de los compañeros de nosotros, de nosotros, de AT Capital, del tanito catalano, que fue el que la propuso, que se prendió la CTA de Huayasqui, que se prendió la CTA de Pablo Micheli. Eh, vamos a, a reeditar lo que fue la marcha federal de los 90, que fue una cosa impresionante. Esta va a ser... Grandiosa también. Eh, va a arrancar en el, el 22 de agosto en algunos lugares para confluir el 24 de agosto eh, aquí en la Capital Federal. Bueno, eso va a ser también un hito muy importante en este, en este proceso que está jalonado por montones de actividades que hacen los compañeros, no son las únicas. A ver, ¿hay otro llamado más? Dale, Mabel. Bueno, buenas tardes, Radio Rebelde, ¿cómo les va? Elena de Agronomía. Eh, yo les, pedía, les pediría un comentario. Cuando en la época de Alfonsín, Ubaldini le hacía 350 paros día por medio. ¿Qué significó eso en ese momento? ¿Y qué pasa con la CGT hoy, hoy, que nos están eh, tirando por las laderas de una montaña a las mayorías y piensan mucho antes de moverse si y cuando se mueven ya hay muchos muertos? ¿Qué es lo que pasa con la CGT? ¿Qué me, me lo podrían decir ustedes que son? ¿No? ¡Hace! A ver, ¿qué, ¿qué contestación tengo? Gracias. Eh, eh, no sonó el pip, pero le vamos a contestar brevemente a la compañera Elena. Eh, en, el, en los episodios del 80 no, no fueron tan rápidamente como se dice, y tampoco eran tan seguidos los paros como se dice. En el año 85 hace un discurso... Alfonsín en la Plaza de Mayo, yo estuve presente en ese discurso, en aquel momento, yo soy peronista, pero en aquel momento me interesó participar de eso, donde le convocaba a una especie de emergencia nacional, y ahí este, lo que hace Alfonsín es lanzar lo que él llama una economía de guerra, este, ya había cambiado el ministro Grimpun, que era un ministro, digamos, desarrollista, por un ministro... E, ...impulsado por el imperialismo, por el Fondo Monetario Inter Internacional... ...que se llamaba Surruil, que hace una especie de ajuste fuerte... Y, ...y con un estancamiento de la moneda, con una suba del dólar... ...y a partir de ahí es que empieza la crisis con el sector obrero. También había habido una intención eh, de intervenir eh, con un ministro... ...que había designado Alfonsín, el ministro Mucci... ...que era un hombre de origen obrero, que quería de alguna manera... Eh, hacer una especie de intervención del gobierno en el movimiento obrero, que fue rechazado por muchos sectores. Bueno, eso es una historia larga de contar, pero... Seamos precisos con esas cosas, inclusive el primer paro general que se le hace a Menem, con todas las cosas que hizo Menem, eh, Menem subió en el 89, el primer paro general se le hace en el 94, casi 5 años después, fíjense eh, la, las diferencias con esta etapa, ¿no? Son distintas etapas, procesos históricos, distintos gobiernos, eh, sirve el análisis como decimos siempre, pero seamos precisos en esas cosas. Bueno, vamos a la, a la tandita, dale Mabel. AM740 Radio Rebelde Rebelde se nace, no se hace.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 Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaschi. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4524-7816. 4-524-7816. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde con la conducción de Osvaldo Lanari. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde.gmail.com 740rebelde.gmail.com Precios accesibles para todos y todas. AM 740 Radio, Radio Rebelde Alta Radio Para el pueblo lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo, liberación. Segundo bloque de Para el Pueblo, lo que es el pueblo. Se hace presente en los estudios de Radio Rebelo el compañero Rubén Fanesi. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo anda? Bien, acá andamos, Guillermo. ¿Qué cuenta usted? Bien, bien, muy bien, por suerte. ¿Tuvo un inconveniente con el subterráneo? Pero sí, le agarró un patatraque a un tipo, qué sé yo qué le pasó. La cuestión es que pararon bueno, toda la no, línea. No, eh, se para a mí su... me agarró en Medrano. Sí, sí, lógico, sí, sí. Que sí, sí. cuando un episodio así suele interrumpir la línea. No, veníamos... Comentando desde nuestro programa para el pueblo lo que es del pueblo, aquí por AM740 Radio Rebelde, con la operación de, eh, técnica de Mabel Batirola, con el compañero Nahuel Bianchi de la producción que ya se, ya se nos fue, pero bueno, nos dejó un saludo muy fuerte. Los teléfonos para comunicarse con la radio 4524-7816, 4524 7816, ya tuvimos aportes de los oyentes. Venimos haciendo el recuerdo de Cacho el Cadre y los oyentes participando fuerte, preocupante por la actividad de, la, de los trabajadores, de los movimientos de trabajadores, de las centrales. Alguna compañera ponía en cuestión a... Ahí lo que está haciendo la CGT. Bueno, yo creo que la CGT se está moviendo, la CGT ayer sacó un documento que se llama De Mal en Peor, lo reiteramos, eh, va a haber un confederal el 22 de agosto, yo creo que las bases se están empujando y la CGT se han corrido, eh, no es poca cosa que se hayan corrido los, los líderes, este, eh, los históricos gerontes que conducen la CGT hace tantos años que se hayan corrido, no es poca cosa, digamos. ¿no? Va a haber cambios importantes, hay nuevos cuerpos de delegados compuestos por muchos jóvenes, este, hay transformaciones y, y los procesos de, lo, de, los, de los trabajadores, de la organización, la organización de los trabajadores no es tan rápida como uno a veces quisiera, como uno desearía, son complejos, hay que reunir a los compañeros en las distintas juntas internas, hacer asambleas, no es una práctica Muy habitual en la CGT, que se maneja con, con representaciones indirectas y demás, lo que todavía es más complejo aún, ¿no? La CTA en ese sentido es más, más este, democrática, me parece a mí, sería la definición, más in integradora del trabajador, pero bueno... Son transformaciones que se están produciendo. Yo, yo estoy muy contento. Yo creo que las cosas están marchando bien en nuestra patria. Estamos eh, construyendo una ofensiva grande contra... Una, una defensa que pronto puede pasar a ser una, una ofensiva contra este gobierno. ¿eh? Eh, eh, eh, eh, le decía a los oyentes, Rubén, que tuvimos un montón de actividades que tenemos que desplegar, un montón de hechos históricos que recordar. Yo vengo del Parque Rivadavia, hoy a la sí, mañana, muy bien, muy bien. de estar con... La Embajada de Venezuela que organizó un acto en conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Simón de la Trinidad, no sé no, no, no, no. cuántos nombres. Sí, tiene? sí tenía como Bolívar. Nombres. Bolívar. Este, eh, cosas muy interesantes, bueno, eh, como organizaciones políticas participamos como AT Capital, como Peronismo de Base, de una ofrenda floral junto con otras organizaciones, por supuesto, estaba ahí el Partido Comunista, la CTA. Este, muchas organizaciones políticas las dos CTA, estaba Carlos Chile la CTA Autónomo, muchos compañeros eh, o, ya, hicimos como una especie de ceremonia de entrega de una ofrenda floral al pie del monumento, ahí en, en el Parque Rivadavia, al Libertador y con la presencia de autoridades este, civiles y militares eh, de la embajada venezolana embajadores de otros países representantes del gobierno nacional también de Un bajo rango, digamos pero había representantes del gobierno nacional y estaba una una, una gran este, banda del regimiento de artillería de Patricios, creo una banda compuesta por muchas mujeres por otro lado que como siempre las bandas militares vio suenan muy bien, interpretando varios temas Gloria al Bravo Pueblo que es ese himno venezolano tan, tan lindo el himno nacional argentino la marcha de San Lorenzo Una, una muy emotiva ceremonia. Cerró el, el general Mendoza, que es el embajador de eh, Argentina, de Venezuela. ¿Qué, qué Un, tipo Un, sí. Un tipo sí, macanudo. Un tipo macanudo realmente. Eh, mulato, Zambo. Usted sabe que habló, fíjese cómo encaró el discurso recordando a Bolívar. Pues dijo, yo voy a hablar a Bolívar no de sus virtudes, sino de sus errores. Porque yo creo que eso es lo que lo engrandece. Lo, baja, lo bajó del pedestal, como decimos nosotros, que hay que bajar a, lo, a los héroes, lo puso en la tierra y dijo, bueno, cuando se equivocó por lo que sufrió en su vida, ahí me enteré que murió su madre, su padre a los dos años y su madre a los nueve años, eh, que era eh, aparentemente hijo de una esclava, que era Sambo, por eso le decían, en Perú le decían el Sambo que es una especie de mezcla de negro con, no sé exactamente, Lo que se con le la dice combinación. Al mulato, sí, sí, sí. Mulato con blanco, no sé bien cómo es la el mezcla. El negro con el criollo. Tenía rasgos, este. rasgos de africano, de eh, Bolívar. Como San Martín tenía rasgos eh, de los pueblos originarios. Bueno, fíjese cómo son esos episodios. ¿no? Y bueno, y contó que esa, esa, desde ese lugar de las contradicciones, de los errores, es cómo se construye la fortaleza de un líder, ¿no? Y de, de, de cualquier persona, por otro lado uno por ahí se enriquece más en la mala que en la buena, ¿no? Y esa es una etapa buena también de reflexión para esta etapa del pueblo argentino, donde tiene que fortalecerse desde, desde la agresión, desde, la, desde las flaquezas, inclusive desde, la, desde el error de muchos compatriotas que equivocaron su voto, ¿no? Y hay que rectificarlo, hay que corregirlo. ¿No? Es un error recurrente. Yo digo, a ver, <risa> es un error vez, recurrente. Pero sí, escúcheme, Varela, acá venimos desde el golpe del 30 con estos errores. So, tolerando y, a usted y piensa algo que hay algún pueblo que le va mejor. No, yo creo que debemos haber aprendido mucho. <risa> pero no se nota. Sí. Pero no se nota. Son etapas, pero bueno, bueno, son etapas, es verdad. Acá hay un ejercicio de la democracia. No, no, nosotros no, no tuvimos un golpe insurreccional donde cambiamos el status quo. Eh, de, de, social, eh, cambiamos de cuajo la organización social, eso solo sucedió en pocos países en Cuba, bueno, en Cuba donde hay una democracia participativa pero donde le agarraron a, lo, a los que tenían guita, le dieron una patada y lo mandaron a, al otro lado del charco y porque Cuba fue a fondo, alguna vez decíamos no? si Cuba salió victorioso de, de su movimiento revolucionario es por dos razones primero creo yo, por la honestidad de sus líderes uh -huh. ni el gusano más atrevido Podría acusar a alguno de sus grandes líderes de corrupto, ni a Fidel, ni al Che en su momento, ni a Cienfuegos, ni a Almeida, ni a Raúl, y por otro lado porque fueron a fondo. Uh -huh. Por otro lado, porque fueron a fondo. Entonces, bueno, yo creo que de esas cosas sí hay que aprender junto con los errores. Estoy de acuerdo con usted, este Varela, eh, que eh, se aprende de las caídas, ¿no? Como dicen en Judo, yo que alguna vez lo practiqué, siempre nos decían, aprendes cayendo, ¿no? Aprendes tirando. Claro. Y esto es así. Pero bueno, el, el punto es que acá, eh, volvamos al homenaje, porque de ahí partimos, ¿no? al sí, homenaje no, tenés, a uno de los grandes agenda, libertadores agenda larga para para, para ver, para sí, sí hoy, ¿eh? y le voy a hacer una recomendación, Marela. para mí la música militar es a la música lo que los golpes militares son a la democracia, ¿qué sí, quieren sí, que le diga? sin sí, no sí, embargo gusta, lo no identifico no me... más con, con los actos escolares, yo creo que no, es, es, es como decir la canción de Víctor Heredia, ¿no? es un ejército popular por ahí uno, en aquellos como es? aquellos soldaditos de plomo soldaditos de plomo, sí, de plomo. Depende. Por ahí uno siente orgullo de Por ahí los cubanos sienten orgullo de sus Fuerzas Armadas. Seguro, no, seguramente, seguramente. seguramente. Lo que no sé si la música de las Fuerzas Armadas Cubanas es equivalente a la de Silvio Rodríguez. Sí, son Por más, ejemplo, son más, la punto. música militar son tiene que ver con, con la marcha, con la con, con lo la organización, marcial, claro. con lo eh, marcial es. que para nosotros es mala palabra en varios aspectos, sí. pero bueno. <ríe> bueno, <ríe> no, pero sí, hay una, hay una visión romántica de, de la música militar también. ¿eh? Eh, ¿sabe qué? Yo, como escuchamos un audio de Cacho fíjese lo que decía Cacho en la película habla de cómo la muerte del Che el asesinato del Che había impactado en una generación, ¿no? y, y había modificado la, su, su propia percepción sobre lo que son los líderes populares y ahí lo decía Cacho, muchos jóvenes de mi época decidimos que había que levantar las banderas de nuestros ideales, que no podíamos aceptar que había ciudadanos de primera que eran los democráticos, entre comillas Así se, así se autodenominaban los golpistas del 55, que ellos eran democráticos. Y el, los que habían este, volteado, los que habían este, echado lo, lo... con un golpe, resulta que no eran democráticos. En este caso, ahora también, nosotros cuando pasamos el helicóptero y pedimos la renuncia de que nosotros no somos democráticos. Es curioso cómo se deforman las cosas. Y Ciudadanos de Segundo, que éramos los peruanos, Ciudadanos de Segunda que éramos los peronistas. Y de ahí fue cuando nos organizamos, ya que por los años 55 al 58, en los primeros comandos de la juventud peronista. Hoy decíamos que Cacho El Cadri fue uno de los fundadores de la juventud peronista. Desde el peronismo, sin tanto catecismo dogmático, es verdad esto también, veo que el, el peronismo es una mezcla enorme de razonamiento Eh, en, en, entendimiento de lo que sucede de, de intelectualidad con mucho de voluntad de fuerza, de energía, de, de acción de práctica concreta ¿no? eso mezcla mucho eso, el peronismo no es, hay otras, hay otras este, ideologías que por ahí son mucho más dogmáticas mu, mucho más apegadas a los textos nosotros tenemos este, mucha, mucha cosa construida en la práctica ¿no? eh, y decía Cacho ...que con mucho sentido común y una larga historia de lucha nacida en nuestra propia historia... ...amasada al calor de proscripciones, persecuciones, cárceles y exilios... ...pero también con la práctica social de la violencia, de las huelgas insurreccionales... ...de los proyectos de golpes o revoluciones militares... ...se gestaron ahí la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas... ...que para sorpresa de muchos se instalaba en Tacorral o Tucumán... ...la primera guerrilla rural surgida en toda Latinoamérica después de la muerte del Che Guevara... Cacho fue el protagonista de eso. Ahí en el, en el otro día la Secretaría de Acción Política de AT Capital organizó el acto junto con la Federación Gráfica Bonaerense y con el, la agrupación Jorge y Pascual del Sindicato de Farmacia. Hay un camino a la unidad en ese acto también. ¿eh? Dos gremios de la CGT, AT Capital, que no pertenece a la CGT, y nos, nos hicimos fuerza común para recordar a Cacho El Cadri en un acto Eh, y decía ahí el compañero gallego Fernández, Rodolfo Fernández, del sindicato de farmacia, que conoció mucho a Cacho en, en, en las distintas etapas, que estuvo como peronista de base al lado de él mucho tiempo, decía que para él Cacho era un comandante, era un, un tipo al que él sentía como una referencia, un, un verdadero comandante desde, desde lo afectivo, desde, lo, desde la seriedad de su actividad, de su ejemplo, ponía él siempre estaba al frente de todas las actividades que se hacían, y, y bueno, mucho que ver tiene esto con sus su primeras eh, actividades, que fueron la, la formación de la JP, cuando tenía apenas 17, 16, 17 años, sí. o en Tacorralo, cuando va a Tacorralo tiene 27 años, O sea que fíjese, es una constante, ¿no? Si hablamos de los revolucionarios cubanos andaban entre los 27 y los 30. Ya hablamos de la Revolución Rusa De la Revolución Rusa, bueno, Lenin era un poco más grande, quizás. No, no, Stalin Lenin tenía 29 30 años. Sí, sí, Trotsky también. Trotsky también, la Revolución Francesa, Danton y Robespierre en la Revolución de Mayo, la Revolución de Mayo. Digo, es la etapa en la que realmente nos podemos revelar. No algunos somos Insurgentes eternos sí. y nos vamos a morir siendo insurgentes, de esto no como, le quepa la menor duda. Como la canción de Serrat que pasamos, la mala compañía, somos eh, de eso, es bien descripto. las malas compañías, no, nunca tan bien descritos mis amigos, pero bueno, sí. este, de, de cualquier manera creo que es la, es la etapa de los revolucionarios aquella en que apenas se superan los 30 años o no se llegan a ellos, porque es ahí donde están las ideas más frescas, ¿no? De uno donde uno tiene menos taras, donde uno está medio cooptado por las prácticas burguesas o por algunas, este, algunos encantos del sistema que te suelen confundir. Sí, por eso también reivindico que nosotros, ¿no? Como el Nono y como muchos otros compañeros, a pesar de tener mucho tiempo de jóvenes, este. todavía soñamos con la revolución. Sí, señor. Todavía soñamos con ella. Sí, señor. Y ¿sabe qué? Tengo acá. Por el, por el WhatsApp me mandan saludos este, Sebastián Brussoni, que nos escucha de su taxi. Bien. del ¿eh? Un abrazo. Que estoy, bien, bien que no hablan tan mal de los tacheros. Tacheros compañeros. Hay, hay tacheros compañeros y montones ahí. Sí, ¿eh? Lo que pasa es que no, no andan destilando veneno con los pasajeros. ¿eh? No, Tienen por otra supuesto. Onda también la compañera de Matilde de Palermo que nos escucha siempre, Saúl Sandoval el palestino de el, Loma de Zamora eh, Santiagueño, dice que contura eh, eh, el volumen, Santiago, como dijo. Sí, sí, Santiagueño, o sea, no, Santiago, yo creo que lo, lo expulsaron tiene múltiples nacionalidades lo, lo, expulsaron, porque es, es lo expulsaron, es un pícaro Saúl es un pícaro, lo expulsaron de varios lados inclusive en alguna ocasión con tridentes garrotes y antorchas este, una turba multa que con este, sombreros incluso de paja al más fiel estilo de las películas de, de Frank algo así, lo, lo expulsaron de algunas localidades. Estamos viendo yo, llenas del sí, tiroteo que hay terrible, en, en Alemania. Eso, sí. Debe ser muy grande porque cerraron se ven cadáveres, cerraron las, este, las el norte de la de ciudad subte. de Múnich. Todo el norte de la ciudad de Múnich sí, cerraron. Sí, eh. sí, sí. Está, parece, descontrolado todavía el episodio por las fuerzas de seguridad alemanas. Eh, bueno, hay, después ponen como ejemplo estos países, ¿no? No, eh. yo lo que creo que lo que esto demuestra es la situación internacional. Sí, ¿no? sí. Muy compleja. Este, por todos lados se, se, se vuelve a incentivar a la violencia hoy, y estos, tipo, estos manda... tipos responden con bombardeos por supuesto, Francia hoy mandó un buque de guerra para intervenir en el quilombo que hay entre Siria e y Irak uh -huh. y por otro lado Estados Unidos este, se sigue castigando a, a la población negra y se sigue provocando que algunos francotiradores que no hay que descartar que no los haya puesto la misma CIA o alguna de sus agencias matan policías Digo, estamos en una situación sí, sí. Muy, muy compleja. En el caso cuando... de Turquía, que es aparentemente un autogolpe, que uh -huh. fortalece al gobierno de Erdogan. Exactamente. Que pero estaba auto... debilitado. Ese autogolpe... Y para oponerse vidas. a los kurdos, a los para, kurdos que eh, avanzan eh, exact... desde el norte de Turquía. Exactamente. ¿no? Y por... Bueno, digo, que todo, son socialistas, por otro lado, la lleva... nación kurda. Eh, por supuesto, todo esto lleva este, al... Recordemos que... Marx, como lo recordaba el otro día en, un, en, su, en, su, este, en su discurso García Linera, que Marx decía que la política es economía concentrada. Uh -huh. Si nosotros tenemos, a partir de la caída del muro de Berlín y, la, de, y la, la disolución de la Unión Soviética y del socialismo real, que era el elemento que había logrado que el sistema capitalista incorpora algunos resortes de redistribución como para poder frenar, ...el intento revolucionario que se les venía encima... ...con un mundo tan injusto era posible... Es increíble, caído el mundo de Berlín, vuelven a sus 13, caído el, la, el socialismo real, la reconcentración de capital se acelera, se profundiza y hoy tenemos un 10% de la población mundial con más del 90% de los recursos del mundo, uh -huh. eh, de, de lo producido por el sí. mundo. Eso que genera, eso que genera este tipo de cuestiones, porque uh -huh. no, no, todo está ligado a eso. Sí, sí. Todo está ligado a eso. Y los bombardeos a los, a los países de Medio Oriente, la vasallada la violación a, y, y el asesinato de su población está ligado a eso también, Varela sí señor, vamos a escuchar musicalmente algo que usted le va a traer lindos recuerdos 1984, Managua abril en Managua ah, muy bueno. vamos a escuchar a los de Palacagüina a los hermanos Mejía Godoy, Godoy cantando esta hermosa canción en homenaje a la revolución sandinista que se conmemoró un nuevo aniversario este 19 de julio el 19 bueno, julio de julio del 79 de julio En Toma Managua, los revolucionarios. Exactamente. Eh, Nicaragua, Nicaragüita. Dale lo con los mexicanos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi creencia. Abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Tiriangen Ay Nicaragua sos más dulcita, en la mielita de Tamagas Pero ahora que ya sos libre Nicaragüita, yo te quiero mucho más tenemos un montón de llamados vamos a empezar el bloque que viene con todos Creo los llamados llamado. tenemos que hacer llamados compañeros compañeros sí. que están en Jujuy que vienen de participar de la noche de los apagones de ver a Milagro uh -huh. en, en, no, no sé si exactamente ellos pero Milagro mandó una, una nota de, de apoyo a AT Capital agradeciendo sí, a los sí. compañeros de AT Capital este, tenemos que hablar de, de, por supuesto del acto de Cacho El Cadri ya hablamos un poco de lo que fue esta mañana Lo de homenaje eh, a Bolívar. El, el jueves que viene estamos invitados al Centro de la Cooperación porque es un aniversario del nacimiento del comandante Hugo Chávez, Ajá. así que vamos a participar de eso. Estamos organizando la marcha federal con todo. ¿Usted estuvo en la reunión de la marcha federal? No, ayer se suspendió la se reunió reunión finalmente? y se va a hacer el 28, el próximo jueves. El próximo jueves. En la bueno. CTA, en este caso. Bueno, los compañeros están Boyasquir y Roberto Varadel, el Tanito Catalano, viajando por todo el país, organizándola. Va a en una marcha gigantesca... ...van sí, a participar sí. el gremio de la CGT... ...montones de organizaciones... ...también reiteramos que el 7 de agosto... ...la CT, junto a Barrios de Pie y junto a la Triple C, la Corriente clasista y Combativa, organizan una marcha gigantesca también, que se habla de 40.000, 50.000 compañeros, sí, sí. de San Cayetano a Plaza de Mayo, 7 de agosto. El movilización popular es muy grande, compañeros. Eh, uno, viendo la tele, no sabe nada de lo que sucede. Hay que escuchar estos programas. Exacto. Nos manejamos por las redes sociales, este, por los teléfonos, nos vamos eh, informando, pero eh, estamos muy bien muy fuertes, ¿eh? el pueblo está muy fuerte eh, se está consolidando de Nicaragua no, usted quería comentar Nicaragua Nicaragua la revolución sandinista 1979, toma... fíjese lo que pasaba nove... acá en la Argentina y lo que pasaba en... el la... contraste ¿no? el contraste, el 19 de julio de 1979 caían las últimas resistencias de la guardia somocista de, de, de Somoza en su capital de Nicaragua, Managua, este, am, eh, ante el embate de el ejército revolucionario sandinista uh -huh. unificado, el frente sandinista de liberación unificado vayamos al 76 donde había tres vertientes del frente sandinista, uh -huh. una más ligada al marxismo-leninismo, dos ligadas a, a distintos tipos de socialismo inclusive había hasta algunos liberales en esos lugares y vayámonos más atrás a los años 30, en donde el general sandino, el general de hombres libres, formó fue un que fue asesinado vilmente, que fue formó Fue traición, el, el, el ejército, el, el, el general de hombres libres que formó un ejército de fantasmas, como le decían los yanquis cuando pusieron sus marines para sostener a, al dictador Somoza, el abuelo de Tacho Somoza, el último que derrocan los sandinistas. Este, como no lo podían derrotar, lo invitan a cenar a la embajada yanquis para hablar con Con Somoza y un periodista estuvo involucrado, no se sabe si inocentemente o a sabienda, cuando sale de esa cena Sandino con cinco de sus más cercanos lugartenientes, a pocas cuadras son emboscados por el ejército, por la Guardia Nacional sí, no hay, Nicaragüense, no y fusilados en el AC en un acto vil, ¿por qué? porque al fantasma no se lo podía derrotar entonces había que matarlo y 50 años después y 50 años después volviendo la en, el de en el 64 Tomás Borges y junto con otros grandes líderes como este Fonseca Amador, lo retoman y durante dos décadas estuvieron intentando organizarse para, para combatir a la dictadura somocista en el 76%. Repetimos, volvamos al 76 Sonifican las tres vertientes Y el 19 de julio de 1979 Derrotan a Somoza y a, su, y a sus corruptos Toman Managua y empieza la revolución de los poetas Con los mismos colores que en la 26 de julio los montoneros, el rojo y negro El rojo y negro es La serio. revolución de los poetas Muerte Recordemos. al rubio invasor, decía Exactamente. Sandino Exactamente Bueno, vamos a la tandita y volvemos con los, los llamados Noticias. Noticias Noticias Mundo Tiroteo en un centro comercial de Munich La policía informó a medios alemanes que el hecho se produjo en el shopping Olimpia y que hay varios heridos y hasta el momento no se precisó oficialmente el número de muertos Un gran operativo de seguridad tomó el área y los trabajadores del lugar no pueden abandonar sus puestos de trabajo También fueron suspendidos los servicios de subterráneo que pasan por la zona Sociedad. Mañana habrá una teteada nacional por el derecho a amamantar en lugares públicos. A través de esta convocatoria nacional, mujeres de todo el país manifestarán este sábado a las 15, su repudio al incidente del martes pasado en San Isidro. Ese día, una joven que amamantaba a su bebé en la vía pública fue amenazada por la policía comunal con ser detenida. Además de la convocatoria originada en San Isidro, se realizarán teteadas en las ciudades de Resistencia, La Plata, Córdoba, Nuquén y Corrientes, entre otras. América Latina. Afirman que miles de turistas cancelaron sus reservas en Río tras las detenciones vinculadas al terrorismo. Según reveló la prensa local, unas 20.000 personas suspendieron sus viajes para los Juegos Olímpicos a raíz de las detenciones de musulmanes en Brasil, anunciada por el gobierno interino de Michel Temer. El diario Folia de San Pablo sostuvo que el propio gobierno trabaja con esta información sobre las cancelaciones de reservas en hoteles para los Juegos debido a las noticias. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, 7.0 conducción, Luis de Lía Luis, Luis de Lía conducción el sueño gorila, de sacarla de la cancha en definitiva, que no nos rompan las pelotas, que muera el nacionalismo popular, ¿Qué es esto de defender a los trabajadores, a los pobres, a la clase media, a las grandes mayorías populares, a veces creo que la quieren proscribir y a veces como hoy creo que la quieren meter presa ¡Oh! Todos los días a las 7.0 de la mañana el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0 Un piquete a la restauración conservadora. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4524 524 78 AM740 presenta No Nos Queda Otra De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio Rebelde Todo lo que me pediste ya está en marcha sí. Sabes que desde siempre Compartí tu causa Que no se apaguen nuestras voces Hacé tu aporte para que Radio Rebelde Siga al aire Número de cuenta corriente 50 132 barra 1 50 132 barra 1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 Tercer bloque para el pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores emitiendo por AM740 Radio Rebelde. Nos pueden sintonizar también a través de wwwradiorebelde.com.ar Los teléfonos para comunicarse con la radio 4524-7816-4524-7816. 45247816, dejan su mensajito, 45 segundos. Tenemos una parva de llamados, ahora las vamos a pasar. La ayuda que pedimos a la radio para poder financiar nuestra actividad, eh, que se hace cuesta arriba, con, con el tarifazo, con el, el golpe al bolsillo de los compañeros que trabajan acá en la radio, a todos los compañeros por otro lado y compañeras. La ayuda a Radio Rebeldes eh, se puede depositar, eh, tu colaboración en cualquier sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta corriente número... 50-132-1, repito, Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuenta corriente 50-132-1, sucursal del Banco de Provincia número 4001, sucursal número 4001, 4001, también les doy el quit por si, si algunos se lo solicitan, creo que en algunos cajeros se solicita, o si no, el CBU el CBU es más extenso, pero creo que con el CUIT se puede hacer. Si no, también les voy a dar un, un dato para entrar a una página para entrar. CUIT 30 70 74 70 74 0361 0361 barra 2 o guión 2. Beneficiario de cuenta es por la tierra, la vivienda y el hábitat de la central. Esa es el, la Asociación Civil, creo que es que tiene Luis Delía. Eh, por esa vía pueden depositar todos los datos, también los encuentran en una página de Facebook, que es Radio Rebelde, AM, Radio Rebelde, AM740 es la página de Facebook. Y también se pueden hacer aportes por pago fácil y por rapi pago, eh, para los que no manejan por ahí la, los cajeros automáticos, hay mucha gente que no lo maneja, por pago fácil y por rapi pago. Es emocionante, nos decía Mabel, eh, nos decían los compañeros, eh, depósitos desde 30 pesos hasta miles de pesos. Eh. Juntamos muchos miles de pesos. Por suerte ha sido una gran ayuda y bueno, esto hay que darle... Pero, pero, pero hay manera. que hacer un, una semblanza de esto. ¿no? Fíjese el grado sí. de compromiso uh -huh. de los oyentes de esta radio. ¿no? O sea, no solo participan activamente llamando a todos los programas, seguramente participan activamente escuchando para informarse y no se quedan ahí. Muchos oyentes también colaboran para que podamos seguir adelante. Esto es fantástico, Varela. Mm. Realmente es... Sí, sí, como muy bueno. Muy bueno sí. Estamos viendo las escenas del tiroteo en Munch, que es muy grande. Hay muchos heridos y no sé cuántos muertos. Es, es... Exacto. Un ataque que todavía no está bajo control. Tienen cerrada, como nos decíamos, el norte de la ciudad de Múnich. También hay corridas en las calles. Aparentemente sí, es algo bastante grande. Sí, son en el momento. En el momento bastante de bastante grande. Sí, sí. Con un montón de heridos que pasan. Sí, sí, sí. Bueno, este, vamos a escuchar a los oyentes. Tenemos un montonazo de oyentes. Vamos a darle prioridad a eso. Dale, Mabel, por favor. Buenos días. Eh, buenas tardes. En primer lugar, me agradaría que les pasen el mensaje este a la persona que titular de este programa. Yo le escribí una carta a Milagro Sala, una sí. carta por correo postal, saludándole por el momento que pasaba, porque sé muy bien qué significa una carta a una persona que está privada de la libertad. Así es. Como no tuve contestación, le remití otra carta por correo postal esta vez certificada. Uh -huh. muy bien habría que, habría que considerar si la recibió Sí, sí. ¿no? sí porque bueno, el, yo, el compañero el, chequear, creo que está planteando esa, es lo vamos a chequear sí. con los compañeros de la Tupá, sí, con los compañeros que, que viajaron a Jocuega hay que chequearlo, chequearlo. Jucuy, hay que chequearlo. Eh, el compañero Saúl nos recomienda algo para leer eh, debe ser sobre el tema de, de, Nicaragua. de Nicaragua que es eh, la montaña no es más que una inmensa estepa verde de Omar Cabezas ¿eh? uh -huh, uh -huh, creo que tiene, es, un buen aporte Yo recomiendo películas, por ejemplo, Alcino eh, y el Cóndor de Miguel Litín, el chineno Miguel Litín, uh -huh. que trata sobre la guerra, la revolución sandinista, y una norteamericana progresista que se llamaba Bajo Fuego, Excelente con película. Jim Hackman y Ning Nolte, un sí, peliculón sí, sí, sí. sobre la revolución sandinista. Eh, por algunas escenas, algunas, hay alguna escena, creo que es, eh, que, que una periodista yankee termina en, una, en un campamento revolucionario y están pasando las escenas, de. porque matan un periodista, eso de sacar eh, una sí, crisis sí. creo que es un hecho verídico por otro es, lado eh, es el mismo Nick Knoll el que el, recorre el campamento que lo llevan en una lancha cruzando el gran pero lago la, sí, pero la periodista que lo busca en un momento recala en un hospital de campaña sí, sí. y está viendo la escena de cómo matan a su amante, sí, a su sí, novio sí, Exactamente. lo matan, un periodista norteamericano, lo matan una patrulla del ejército de la Guardia Nacional y entonces y ahí tiene una, una, una escena muy emotiva que le, la, la, la compañera, la morocha nicaragüense dice, ¿quién era ese guía? Y, y se pone a llorar la periodista yanqui y le dice, si nosotros sabíamos que había que matar un norteamericano para que lo que pasa aquí en Nicaragua se supiera en todo el mundo, lo hubiéramos hecho mucho antes. Sí, sí. Muy cómodo. Pero, eh, yo que lo vi varias veces, este... Eh, creo que eso fue la parte final. Sí, sí, es el final. Sí. Pero bueno, de, sí, claro, que estaban todas las tiendas, y a él le preguntan y la guardia, porque la guardia somocista desapareció. En dos horas se fueron todos. Sí, sí. Bueno, y entonces, Oye, Somoza se llevó el féretro, el, féretro y el de monumento del padre del de de avión. Sí. sí, sí, una cosa muy... Se la película. Sí, es una sí. cosa muy, muy, este, muy pero patética, bueno. ¿no? Sí, patética. Bueno, vamos a escuchar más llamados porque nos sí. enfrascamos en esto, dale. Para el rayo Robert y él y la de Rámpita, mi compañero que está eh, ahora transmitiendo la audición, él y la de Rámpita, hay que lo ver y no hay que sacarlo, no queda otro, hay que sacarlo, hay que sacarlo. y se puede es, que se ve la rua porque está matando al pueblo, con poco tiempo que está, está matando a los jubilados, pero ellos lo votaron, está matando a los fascistas, pero ellos lo votaron están matando a su bancario, bueno, ellos están más o menos, pero hay que sacar a esta gente, porque yo era gente obrera, trabajadora, y no se acerpa tiene los políticos que están en el Congreso y los sindicalistas. Es que hay que sacar los hijos y esta gente. Movilización a la calle. Sí, señor. Totalmente de acuerdo con, con él, pero sí, con totalmente de acuerdo. Y lo porque... votaron taxistas, lo votaron sí, un montón de gente. Un montón de gente. Si no lo no lamentaron pueden... en las elecciones. Y la trabajadores. trabajadores ¿no? Sí, trabajadores ¿no? seguramente. Dale. ¿Sabés lo que hay que hacer? Tenía razón ese hombre, lo felicito. Son unos delincuentes los que están en la Casa Rosada y el presidente es el peor careta. Ahora le mintió hasta a los jubilados que iba a pagarle todo y mentiras. Son, son todas mentiras. ¿Sabés lo que...? Y con los periodistas truchos. Ese Santino de ayer, ¿viste? Cuando se, se mueve, mueve el culito en la silla cuando empieza... Y chocho estaba... Había que hacerle un cacerolazo en canal 2 eh, donde está él, ¿viste? La gente ir a hacerle un cacerolazo porque es un delincuente también. Es un cara rota igual que el gordo de este Chanta de Canal 13, todos esos periodistas truchos que le llenan la cabeza a la gente y todo el día picoteando, picoteando con Cristina, ojalá que esté Cristina, no pasaría todo esto que pasó. Bueno, bueno calculo que el gordo de Canal 3 es la nata es la nata pero que se quiso suicidar nuevamente nuevamente pero por qué no mucho lo logra de una vez por marketing todo? Todo. no no yo si quiero pues lo, lo, no, el, en realidad es un frustrado no no yo, lo, me, lo me, yo me ofrezco para ayudarlo sí, le juro que, es, que lo ayudo de, a que se suicide yo sea, no tengo no no no problema ya no es un suicidio o sea, no yo creo que el domingo lo lleva Macri el programa este domingo en el programa lo lleva Macri Ahora eso es una especie de suicidio de ahora en más de ahora en más pero bueno Pero estamos de acuerdo con la compañera, sí, son unos cachivaches estos periodistas. Los compañeros son muy enfáticos, ¿vio? Sí, muy La voz del pueblo nunca se equivoca. Dale con otro. Hola, muchachos. Es que no podemos esperar que se convenza la clase media. El pueblo ya lo tiene bien seguro esto. no recordemos el artículo de 1848 de Marx, burguesía y contrarrevolución. La clase media forma parte del, del viejo sistema, no se va a levantar nunca. Adiós, Juan de Almagro. Sin embargo, es, cuando le tocan el bolsillo, sí, Dale, ha, no ha habido.. Lo que pasa, ayuda, ¿eh? Es necesario que sí, por lo sí. menos un sector importante de las clases medias se subleven para, para lograr éxito. No, ¿no? pero aparte hay un montones de compañeros que nos escuchan que son de los sectores medios. Que apoyaron el proceso del 2003 al 2015, uh -huh. mucho. por supuesto no es mayoritario, pero hay un sector muy importante. ¿eh? Eh, no, no, no, no hay que. De... Por su... El análisis de las clases sociales, algunos dicen que la, la clase media no es una clase, que son realidad, sectores medios, técnica, capas medias eh, Técnicamente política son sectores de ingresos medios. Es un discurso. La clase media hay, es, que una, es una cuestión cultural. Sí, sí. O sea, hay tipos que ganan la mitad de, de, un, de un trabajador especializado y se consideran sí, clases. Media. Y el trabajador especializado tal vez tenga prácticas sí. que no están ligadas a, a ese método cultural. Hablando este, de Roma... Mirá, Luciano, mire usted, nosotros ya no, Lucho lo, lo trañábamos, Lucho. Pero sí, lo hacíamos ahí rodeado de señoritas en el canal. No, bueno, decían que estaba pero, de vacaciones, pero bueno, apareció acá por... Ha aparecido, bienvenido bien, sea. Muy bien. Pero parece que trabaja nada, ¿eh? No, no pero vino, viene contento, viene contento, vino eso es lo importante. Bueno, dale, dale con otro... Dale, que otro llamado, Mabel, dale. Sí, Guillermo, mi nombre es Enrique Mencasi eh, Excelente excelente programa, excelente soy periodista gráfico. Me gustaría colaborar eh, en tu programa. Eh, bienvenido, bueno, bienvenido, bienvenido. lo lo vamos Ya vamos tenemos a... el teléfono. vamos sí. a comunicar. Mabel, nuestra no operadora que es una genia ya luego. Hola, Mabel, buenas, la... buenas tardes, habla Marquitos de Bernal. El ruido del helicóptero yéndose mugricio de la casa de gobierno para mí es música para los oídos. Gracias por escucharme. Bueno, sí, bueno, si no es Para en también, ¿eh? que se vayan uno de esos en, en globos. En un globo, si en un globo, globo en un sí, si Por eso lo llevo. Si lo atamos con un arnés, yo creo sí, que sí. lo levantan, porque los globitos tienen que estar con gas. Si con mucho gas. Pero hasta el precio levanta, está... El problema es que puede eso... ser que es, eh, suba, suba, suba y no vuelva. Y sí, sí, es posible. Pero también el yo precio... soy muy optimista. Eh, Usted es muy optimista. Yo, sí, me gustaría, pero el precio que está el gas, ¿sabes qué? ¿Quién llena los globos? Ahí dicen del tiroteo, sí. aparentemente, en el Ministerio del Interior de Alemania, en Múnich aparentemente hay tres muertos uh -huh. por ahora sí. eh, hay escenas de cuando abre fuego el tirador y demás sí, sí. Eh, bueno eh, Mabel tenemos más llamados ¿no es cierto? dale, dale podemos dedicar el bloque a eso a la compasota ¿no? si pueden no le quiero marcar la agenda pero si pueden ...pasar cantada por el gran Paco Ibáñez, la poesía es un arma cargada de futuro. Uh -huh. Pero completa, por favor. Eh, a mí me moviliza, espero que ustedes también. Me parece que es, es muy apropiada para estos tiempos que nos tocan vivir. Gracias, compas. Un abrazo. Un abrazo, Gracias. Delia, un abrazo. Lo, para el próximo programa. Notar, para el próximo programa. Paco Ibáñez, la poesía es un arma cargada de futuro. E Exactamente. Ya está anotado. Dale un gran tema. Buenas tardes compañeros, soy Fabián Derellaneda Saludo grande para los compañeros Rubén y Guillermo Espero que pueda juntarme esta noche con ellos Y seguir con la lucha que estamos encarando Y yo opino que, bueno, esto a la larga Macri es una pulga arriba del perro Que es el neoliberalismo O sea que hay que trabajar en contra del neoliberalismo E ir al fondo cuando volvamos al poder Junta Nacional de Grano, Junta Nacional de Carne Y todo lo que se pueda hacer para acabar con esta lacra Para que no vuelva a repetirse este problema Gracias Un abrazo, muchachos. Muy bien, Fabián, Fabián gracias. Fabián que estuvo claro presente es, en el programa pasado. Estuvo presente. O sea que eh. la solución de él es comprar una pipeta. No, es matar al perro. Me parece. <risa> la, <risa> la solución de él es matar al perro. Se, se Entonces la es pulga, no, hay que matar al perro. Estoy de acuerdo con Fabián. No, no, en este pobre, caso. El no tiene... Pero el perro es el, el perro neoliberalismo. Es, es, es, es, no, no, no. no. El Macri es una pulga <risa> arriba de un perro que es el neoliberalismo, decía sí. Fabián. Entonces sí. hay que matar al perro y la pulga queda desorientada. Recuerden la investidura. Por favor, otro llamado, Mabel. Hola compañeros, bueno, que el lema sea Cacho Cadri es un, es un gusto, es un honor. Eh, mi nombre es Sara, yo la semana pasada hablé con ustedes, les comenté que mi cuñado estuvo en Tacorralo antes de que ustedes lo dijesen. Uh -huh. Bueno, nada más que quería, saber, quería decirles que estamos siempre conectados por medio del ETER y al mismo tiempo decirles que ellos se juntaban... Era un edificio que ya no está más allá en Medrano y Paraguay. Y recuerdo que había que después ayudarlo, juntar recursos para colaborar con la, con la tarea. Así que bueno, eh, es un honor. Es un honor que nos escuche. Muchas gracias. Elisa. No Sara, sé... Sara, Sara, Sara. Perdón, Sara. Muchas Sara. gracias, Sara. Muy bien, Sara. Lástima sí, que sí. no vino el martes al... A la... Al homenaje a, la, a, a la, Cacho. A Pero a Cacho. Bueno, bueno, ya va a haber, Sara, al... no, oportunidades no, no, de juntarnos. No, no, no, no, no, Ahí no, no, no, no, no, nos, nos comprometimos con los gremios, con los gráficos, con los compañeros de farmacia, de hacerlo todos los años. Bien. En los 20 años hacerlo en la Federación de Bosques. Ese es el lugar histórico donde Cacho... Hizo... hizo el acto del primero de mayo del 74 sí, y otro en el septiembre del 73 también muy también. importante ¿eh? bueno, que... y, pero no le decía que no hace falta esperar al, al, dentro de un año podemos juntarnos con Sara y otros compañeros sí, sí, sí. A, a hacer actividades así sí. es, dale, dale Mabelita bueno, buenas tardes, Elena de Agronomía gracias por escucharnos Y yo también me gusta escuchar a los oyentes, saber qué opinan de todos los temas que nos preocupan. Y yo digo, la política de Perón, nada menos, uh -huh. ¿qué decía? Eh, socialmente justo, políticamente soberano, económicamente libre, ¿no? Nada más y nada menos. Bueno, ¿qué pasó con Perón? Tomó la lanza y fue hacia adelante. Un, un, un periodo de esta historia que no tiene parangón. Después de ahí que pasó nada. Siempre la economía, ¿no es cierto?, sube, la mejor dicho, la economía subordinando a la política. Hasta que llegó Néstor y Cristina. Así es. Así es. Sí, eh... es la historia de los liderazgos, ¿no? Y la historia de las etapas, de las etapas, de las distintas etapas políticas sí, que, que tuvo la Argentina. Vamos a escuchar otro fragmento de Cacho, este es un hallazgo es un audio que yo no conocía, que lo rescatamos en estos días eh, y, es, y escuchen a lo, a lo que dice Cacho el Cadre, esto debe ser también por la imagen, es un, un video por la imagen debe ser de sus últimas épocas pero dale Mabel con ese audio ve, que te traje yo, vamos a escuchar a Cacho se terminaron la hora de las palabras y ahora tiene que pasar a la hora de la acción pública, es decir, tenemos que aparecer porque ya estábamos haciendo expropiaciones de dinero, expropiaciones de armas, ya habíamos tenido tiroteos, muertes, en fin, todas esas cosas, y... pero nadie sabía, viste, que éramos eh, un grupo político, éramos un grupo de delincuentes, digamos. Bueno, Ya empezamos a organizar a la gente, todo eso, para alargar el grupo rural en Tucumán. Y inventamos la teoría de las dos patas, que la guerrilla urbana es tan necesaria como la rural, porque son como las dos patas del hombre para caminar. Nadie puede decir cuál es más importante una, porque había un debate, ¿viste? Que si era la guerrilla rural la que creaba las condiciones, si era la urbana. ¿sí? Y nosotros dijimos las dos patas. Bueno... Y entonces, bueno, ya éramos un grupo grande y ahí decidimos adoptar un nombre. Eh, entonces discutimos y vimos qué, qué grupo, qué comando, ejército. Y entre todos surgió la idea de llamarnos Fuerzas Armadas Peronistas. Y ahí se producen bueno, unos episodios anecdóticos que me determinan a mí a también sumarme al grupo que iba a ir al a entrenarse a Tacorralo, ¿no? Un campo que habíamos comprado en Tucumán, también habíamos comprado un par de casas donde va Quito Ardeti con su esposa y sus dos hijitos que eran chiquititos con la cobertura de viajante de comercio, ¿viste? Así, se instala todo ahí en yerba buena. Bueno, y íbamos a ir a la zona del Cochuna, que ya el, el Uturunco anterior había estado por ahí, que está al lado de, están los cerros y al mismo tiempo están los ingenios, para que la guerrilla tiene que tener gente cerca, no, ¿viste? Bueno, y ahí nos detienen el 19 de septiembre del 68, el mismo día que moría John William Cook. Y a nivel humano lo más importante era la capacidad de entrega de los compañeros, ¿no? Era conmovedor realmente ver la gente dispuesta a dar la vida por Perón. Porque ahí no era por el marxismo-leninismo, ni por el socialismo, nada, ¿viste? Era por Perón. Y la capacidad de, de confiar en los demás, en, en los otros, quizás algunos le llamen ingenuidad, pero no era eso, era la confianza. El ser peronista te abría todas las puertas. En cualquier lugar que vos fueras, Santiago del Estero o... Donde sea vos te encontrabas que te abrían, te recibían, te hacían comer, te daban la mejor cama. Este, yo hablaba con los compañeros este, de la juventud de aquella época y todos te recibían con unas ganas de pelear, unas ganas de, de luchar, ¿viste? Así, una entrega. Y los grandes también, los panaderos, yo me acuerdo de un panadero de corriente, que en medio de la harina, del horno, mientras preparaba la masa para el pan, todo eso, ¿viste? y ahí hablando de revolución, hablando de traerlo a Perón, y Perón, y Perón. Éramos peronistas serriles, digamos, ¿no? eso es, es una cosa que es difícil de comprender para uno que no, no haya sido de aquella época. Éramos peronistas en el, en el sentido más puro de la palabra, no, no éramos peronistas de cartón o de biblioteca, ¿no? sino que era, y tampoco era un patoterismo de, de la acción nada más, de decir bueno la acción y rompemos cabeza y a que no le guste, sino que era una cosa realmente eh, conmovedora ver a tantos compañeros, a tantas familias que te abrían la puerta de su corazón, la puerta de su casa, que te daban las llaves para que vos te refugiaras, la llave de la puerta de casa, viste, que no, uno no se la da a nadie, y vos te tenías que acordar de memoria que esa llave era de tal puerta. Yo viví los mejores años de mi vida, de, de solidaridad, de compañerismo, de entrega, de, de una pasión de, de querer traerlo a Perón y, Y ahí sí, quizás no había un concepto claro, pero un concepto mágico, ¿no? Traerlo a Perón ya solucionaba todo y él solo iba a ser el único que iba a cambiar la historia, que iba... Ahí nos faltó a lo mejor... Por eso nos, después nos cargaban y nos decían que éramos peronistas folclóricos, ¿no? Porque... Pero que mamamos ahí, esa resistencia fue un... una... Epopeya, esa es la palabra, fue una epopeya. Pero yo cuento las cosas porque quiero que, lo, que se rescate ese espíritu de epopeya que tuvo nuestra resistencia, que fue de, de todo el país, no fue solamente de Buenos Aires, o de, o de Rosario, la capital del peronismo, o de Córdoba, la arrepentida, o de... No, fue desde Río Gallegos, o Ushuaia, hasta La Quiaca, ¿me entendés? Y, y no te digo de metáfora, ¿eh? te hablo de verdad la gente que yo conocía en la cárcel que venían de la Quiaca que venían por pasar gelinita de contrabando porque era más fácil conseguirla en Bolivia y traerla para acá ¿me ¿qué le ibas a hablar a esa gente de organización? Todo, los afectos, todo eso era en base a afecto la gente se reunía en base a los afectos no era en base a prebenda, que esto, que aquello, que ibas a ser concejal, diputado, lo que sea. No, era un puesto de lucha. Muy conmovedor el relato de Cacho, de lo que era la, la época de la resistencia. Pero tiene muchos contrastes con la, la, las conductas de hoy en día, ¿no? El, mucho no contraste. Muchos contrastes, no, el, el, la el, degradación a la que nos somete el sistema capitalista a muchos seres humanos eh, eh, eh, se nota mucho. Es eficaz para sostenerse. Pero para yo, sostener, yo creo que hay una pero, reserva moral importante en pero, bajo el sector del poder. En algún momento tenían un plus de valor para hablar en términos marxistas si usted sí, quiere, sí. que era Perón Perón sí, era la utopía, ahí sí, lo define sí. bien Cacho en otras sí, palabras, sí, no sí, se sí. luchaba por el marxismo-leninismo el... se luchaba para que vuelva Perón Perón era la utopía de este pueblo sí, Perón sí. era la revolución encarn, encarnada sí, sí. O sea, era la, el, el, el encarnamiento de la revolución era Perón, la sí, personalización sí. de la revolución y eso era un plus de valor la sí, gente señor. soñaba con un proyecto colectivo porque era un proyecto colectivo antes que nada y de profundización de las grandes reformas pero era el Perón el que lo tenía que llevar adelante musicalmente le traje vamos a recordar un episodio en este caso de un, de un fracaso colectivo como es, la, es esa, ese proyecto romántico y no, no realizado de la República Española uh -huh. que sí. cae un 19 de julio del 36, ¿no? Exactamente. Exacto. Hay eh, muchas películas de no, la película sobre la Revolución. El 19 de julio del 36, lo que se conmemora es la caída sí. del gobierno de Azaña, sí, de sí, Miguel sí. Azaña, de la sí, digamos sí, sí. Del, de la, del gobierno democrático republicano de Miguel Azaña. Sí, sí, Ahí es donde Franco desde las costas moras este se viene con un ejército propio y un ejército de este mercenarios. Sí, señor. No, sabe, no sé si no estaba la nata. Bueno. Entre <risa> musicalmente y cinematográficamente hay montones de cosas sobre la Revolución Española, de distintos orígenes, pero yo le traje esta hermosura, Ay, canción. esta canción de una película de Carlos Saura, ah, bueno. Ay, Carmela, ah, bueno, y es, bueno. una, es, una, es, bien, es una recreación de una canción de los revolucionarios, de, la época, de una historia real, la historia de Carmela, que mm. era una, una cómica de la legua, una valiente, una, una cómica de la legua, sí que actuaba para las fuerzas franquistas y que un día se le ocurre sacarse el vestido y los, los franquistas todos libidinosos creyeron que estaba en pelota y abajo estaba la en la, la bandera, bandera de la república. Y eso república. le cuesta la vida ahí mismo, uh -huh. en ese mismo teatro. Mandela que no llegamos. Dale, dale con el Carmela, <risas> dale.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 Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo. Conjura Rebelde se juega. Desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. Mirá tiempos de emancipación. Un video que narra los últimos 100 años de la política nacional. Búscalo en YouTube o en las redes de Radio Rebelde. Porque tenemos la convicción de que vamos a ser muchos más los que queremos ir por más dentro de este proyecto nacional, popular y transformador. Por eso es que somos miles.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 Cuarto bloque de Para el Pueblo, lo que es del Pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Se pueden comunicar con la radio a través del 4524-7816, reitero, 45247816, ya tuvimos la participación de decenas de oyentes, tenemos más llamados ahí en, en las gateras. Eh, les reitero también que.. La, Pueden encontrar en nuestra eh, página de Facebook, Peronismo de Base, ponen en Facebook y los va a guiar a, a nuestra página donde tenemos ahí opiniones, textos propios, textos recomendados, videos, audios, citas. Hoy tenemos una, dos movidas, hoy tenemos una participación en el Comité por la Libertad de Milagro en Avellaneda, en el, en el cual tenemos militancia en el partido de Avellaneda, en la ciudad de Avellaneda ya dijimos, el, el horario es a las 18 horas en 12 de octubre, 2.34 cerca del centro de Vallaneda es el, el, el ex centro clandestino de detención llamado El Infierno una comisaría que hasta hace poquito funcionaba como comisaría y gracias a la actividad del intendente Ferraresi fue convertido en un espacio de la memoria y ahí se hace esta actividad eh, también vamos a ir con nuestro compañero Nuno Frondice a un local de La Cámpora donde se va a exhibir la la película Infancia Clandestina, que es una película que trata sobre la contraofensiva de los montoneros durante la dictadura, eso va, a, a, por supuesto, a dar para un debate enriquecedor con los compañeros, con los jóvenes eh, de identidad peronista que nos invitaron, eh, eh, tenemos actividades múltiples la semana que viene, eh, tenemos este, el jueves en el centro de la cooperación el recuerdo del nacimiento del comandante Hugo Chávez, estuvimos hoy a la mañana en Parque Rivadavia, con la conmemoración de un aniversario del nacimiento el 22 de julio, hoy mismo del libertador Simón Bolívar. Tuvimos la actividad de Cacho el martes. Recordamos episodios del 19 de julio, como eh, la Revolución Sandinista, el, la caída del gobierno de la República en España. Vamos a recordar también musicalmente, les propongo recordar a... A, un, a, un, ...a unos compañeros caídos en, en el 76... ...se cumplieron 40 años este 19 de julio... ...en la localidad de Villa Martelli... ...los compañeros del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores... ...estaban reunidos en un departamento... ...y no se sabe bien quién los delató... ...hay algunos indicios... ...y en un enfrentamiento con una, una partida militar... ...recordemos que ya estaba la dictadura en esa época... Son asesinados Roberto Mario Santucho y Benito Urteaga, y son secuestrados el compañero Gertel y dos compañeras más, Ana Lancilota y, y otra compañera, después les vamos a dar bien la precisión de los nombres, también lo recordamos eso. Eh, así que musicalmente trajimos una cosa que es curiosa porque como... Este, Roberto Mario Sanchucho era santiagueño, nada menos que el peteco Carvajal, les compuso una, una chacarera. Así que vamos a, a eh, musicalmente empezar este bloque con esa chacarera que es el, el tema que nos va a poner en, en, en el aire nuestra querida Mabel. Dale Mabel. Es en vivo es en un acto del perrejero ¿no? <risa> con los como compañeros de, del palo ¿no? viendo los llamados, escuchamos la chacarera Santucho por Peteco Carvajal. Roberto Mario Santucho, bueno, Berrillero Santiago. Pero es pe -peronista, bien peronista, pero, pero no sin importa. embargo es eh, homenajera Pero cómo no lo vamos a reconocer a al, ¿eh? al Robi que dio su vida, vivió como pensaba y dio su vida por una causa. Ya eso solo, eso solo alcanza para reivindicarlo. Sí, señor. Aparte de todo lo que hizo en un gran organizador. Benito, ¿no? los compañeros Seguro, de seguro. Eh, Vamos a... ¿Sabe que también se, se cumplió el aniversario de Roberto Fontana Rosa? ¿verdad? Ajá. ¿Sabe, ¿Sabe que en estos momentos que... Y es lo que sucede con el fútbol, que es una cosa vergonzosa, nos quieren sacar el... Bah, nos van a sacar el fútbol para todos, está, si lo dejamos, estos tipos no nos van a dejar sin fútbol para todos. Dicen que, primero decían que hasta el 2019, ayer ya dijeron que ya por dije, seis meses lo van a tener el fútbol es una vergüenza. gratis. vergüenza. va a ver que no todo va a ser gratis, el, a Boca y a River lo van a querer cobrar. Es otra vez en mano de los piratas del fútbol, bueno, ah, nunca duda. dejó de estar en mano de los piratas del fútbol, pero bueno. Y este... mire lo que decía, creo que es este texto es de, del negro Fontana Rosa... Y, y dicho por Alejandro Apo, a ver, dale con el, el audio C, eh, querida eh, Maruelita, dale. Si alguna vez se hace una película sobre mi vida, ¿viste? así como esas películas biográficas, la música de fondo, el ley de la película obligadamente tenía que ser las transmisiones de fútbol. Es el mismo. Porque Roberto es lo que uno Fentón. ha escuchado sí. desde que empieza a tener uso de razón y tal vez antes, ¿no? Es esa música reconocible, esa cadencia de la radio.. Por ahí lejana, en la casa de un vecino, pero uno escucha el cantito, la música propia de los relatores argentinos, uruguayos, y vos ya sabés dónde estás, ya sabés que el mundo está funcionando perfectamente porque hay fútbol. Porque por ahí es domingo y hay fútbol, ¿no? Claro, además por un concepto que agregabas, que poco, era que eh, eh, si, si alguien está transmitiendo fútbol es que todo está bien, que no hay tercera sí. guerra mundial. <risa> Todo está bien, sí. Al menos esa es la sensación que uno tiene. Esto es lo nuestro, esta es la música que he escuchado siempre y la música que me ha acompañado siempre. Por eso, de ahí la, ele la elección, ¿no? Qué grande alegro, el negro. negro con Apple, que es otro gran compañero. Sí, sí. ¿no? Es otro tipo entrañable, Apple. Sí, todos peronistas sí. son, ¿eh? Sí, este, sí. Bueno... Vamos a escuchar a los oyentes, que hay una parva de oyentes ahí en línea. Da, dale, Mabel, con los oyentes. Hola, compañeros. Estoy escuchando la revolución feminista. He, he visto películas cuando se produjo la revolución. ¿El comandante Ciro después no se fue a la derecha? ¿Y ¿Cómo puedo ubicarlo, compañeros? ¿Tiene una página o algo? ¿Me interesaría ir a alguna charla de ustedes? Realmente me caen muy bien. Un abrazo, compadre. Gracias, gracias Compa. compañera. Bueno, sí, en la... entrada Facebook de Peronismo de Base, ahí anunciamos la, las actividades que tenemos, bueno, conectate por ahí, este... Eh, ese es un un buen medio para para introducirse sí. en lo que lo que pensamos ¿sí? exacto dejarnos dejarnos un enlace un dejarnos más, un, un enlace también vos sí, y, sí y, sí, y sí. sí y ahí nos para bateran. eso sirve para todos los compañeros sí, sí. y si los el compañeros. comandante ceros sí la pregunta si el comandante ceros Eden pastora un sí, un un héroe de la revolución el tipo el tipo que liberó nada menos sí. que a Tomás Borges cuando lo habían secuestrado y prácticamente lo tenían torturando y para matar él lo sacó de la prisión a los sí, tiros sí. limpios con su columna y después Pues bueno, por disidencias con la revolución, algunos dicen que quería un cargo más importante al que, es el, que el del que del cual se le asignó y anda a saber por qué razones la cuestión que terminó la organizando era... los contrarrevolucionarios la, contra del lado del Salvador, si mal no me acuerdo. Laburando para la CIA. Laburando para la CIA. En Honduras me parece. ¿eh? En el lado de, de, la de Honduras, Honduras, sí, del lado de Honduras, laburando para la CIA. Así es. Sí, señor. Bueno, otro llamadito, dale. Sí, buenas tardes, compañero. Escuchando el tema de Nicaragua, Nicaragüita me invade una envidia y una nostalgia y un pesimismo. ¿Por qué? Porque veo que con la dirigencia que tenemos nunca tendremos una revolución verdadera. Espero que no sea así. Habló Fernando no, de no. Fernando, hay que aspirar a que surjan nuevos, <risa> nuevos líderes, pibes jóvenes que se pongan la camiseta. Aparte, Hoy hablábamos de que las revoluciones se han hecho en general con jóvenes que iban desde los 28 hasta los 35 años. Bueno, no perdamos la y esperanza. Y aparte, yo, yo, yo soy en ese sentido, yo creo mucho en que los procesos tienen grandes rupturas, que no, no son lineales, que por ahí pareciera ser que el horizonte está muy lejos. La luz del túnel, como dice la, la Michetti, pareciera que está muy lejos. <risa> Como claro, la otra vez lo decía... Michetti Como le decía el Pipi el, la otra vez. Claro, la Michetti dice que el, el, el novio que tiene de patrimonio toda la guita que le dejó a ella, se lo dejó este, ahí olvidada. No sé, una cosa, una cosa farsesca, canallesca. Una cosa canallesca. Se no... burlan de nosotros sí, en la cara. Pero se burlan con el tema del túnel, que el túnel nos explica como si fuéramos niños de jardín sí, infante. Sí. Estamos en un túnel, no vemos nada, estamos perdidos, de repente sí. vemos la luz. La luz, como dijo el Pipi el otro día, en arte capital. Este, sí, el Pipi no es, el el tipi, el hermano hermano de el homenaje No se dan cuenta que la luz que ven es el tren del pueblo que se les viene encima eh, Cuando lo vean ya va a ser tarde me parece Exactamente Bueno, dale con otro, Mabel Muchachos, yo quiero mandar una, unos pesos para allá Pero eh, hay, una, hay algunos que dicen 5032 y otros dicen 50132 Yo tengo 5032 barra 1, 4001, ¿es esa? ¿O hay otras? No sé, no entiendo. Gracias. ¿eh? No, que... no re reiteramos, la cuenta corriente del Banco Provincia es 50132 barra 1. Reitero, 50132 barra 1, la sucursal 4001, 4001. Esa es la sucursal del Banco Provincia donde tienen que llevar el depósito. Le va a saltar seguramente el nombre del beneficiario que es por la tierra, la vivienda y el hábitat de la central. ¿Eh? Y si no, se entra en el Facebook Radio Rebelde AM740 y ahí dicen todos los datos, inclusive creo que está el CBU, el Cuit y todo lo demás. Ahí ¿eh? está el CBU. Y también se puede ir a pagar. Usted va a, a Rapipago Pago o a Pago Fácil y dice, bueno, quiero aportar a Radio Rebelde... Y le toman el. el sí, bonita. todo eso lo facilitó Luis. Inclusive creo que el cuil ya no es necesario. El cuill ya no es necesario porque trataron de facilitarlo, porque era muy largo. Yo porque lo escucho a. No, el cuill, no, no el, perdón, el CBU, el CBU, CBU, CBU. CBU. CBU. lo escucho a, a a partir de las siete de adería. Después duermo otra vez hasta las dos de la tarde, lógico. Pero esas de 7 a 9 lo escucho Adería. Claro, ah, usted trabaja de noche. No, por favor, lo escucho a todos los programas. Si sí bueno. puedo, si no estoy en la calle. Tenés más llamado, Mabel, ¿no? Hola compañeros, habla Manuel mano de Avellaneda para el programa de todos los del pueblo la verdad uh -huh. que me parece muy buena el recordatorio de este 19 de julio de la revolución sandinista bueno, una fecha que en realidad recuerda la caída de Santucho la muerte, el fallecimiento de Cachón en Varecaire uh -huh. y lo destacable de esa revolución sandinista es revolución popular, si la hubo que tiene algunas diferencias con la cubana es su participación de los sectores populares y el tema de la identidad, de la identidad de Augusto César Sandino, uno de los temas que por los cuales batalló mucho Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga y mm. eh, Borges, el comandante Borges, que eh, pidieron que... Pero bueno, acá nos, nos está dando como siempre muy buenos aportes, Manu, compañero de, de trabajo, compañero de ATE y compañero de la EMBAR, sí, sí. de allá de, de, de la zona de Avellaneda y de la Boca, como siempre muy buenos datos históricos. Debe seguir sí, gracias, porque Manu. se le cortó. Y ahora por ahí ver, Vale por con sí. el audio siguiente. Sí, ahora sí le adrogué para decirles si eh, que va a reemplazarlo a Moyano, al igual que Moyano estuvo en la dictadura y traicionó también a los empleados de Kraft, de la antigua Terrabús y qué sé yo, y ayudó a la flexibilización laboral a Menem, ayudando a este, correr de los este, reclamos en la calle a los trabajadores. Gracias. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con lo que dice la compañera, es tan así, pero bueno, de cualquier manera, este... Hay un, un, una, un intento de renovación que puede ser favorable porque no pueden seguir, ya no pueden detener a las bases, por eso se abren Moyano, Barrio Nuevo y Calo, pues ya están requemados, no pueden contener a las bases y le dan la apertura. Entonces, a veces a estos sujetos lo que lo pasa por arriba es la historia, y yo creo que van a tener que estar al, ta al tanto de esa historia, o si no van a, van a tener grandes problemas, ¿no? Sí, hay cuatro llamaditos más. Dale, Mabel, por favor. Bueno, muchachos. Este, antes de ayer estaba viendo, haciendo SAPI y justo, este, estaba Titi Colombo con Villouca en Canal 24. Madre mía, pero este muchacho es, es terrible, es un gorilón. Siempre fue, pero ahora ya eh, se le nota despedida a los pelos. Este, lo que más me, me, me llamó la atención es que, eh, claro, Pippi hablaba con, con, con cierta fluidez, con cierta un montón de cosas, y este muchacho no sabía qué decirles, qué replicarles, nada, estaba desesperado. En un momento dado, oh, chau. Sí, son así. ¿Se acuerda usted de la serie El Increíble Hulk? Que sí, viene de una historieta. El Hombre Verde. El Hombre Verde, que se volía, se volía loco, se, le crecían los músculos, se ponía verde. Bueno, esto... Y tipos, se ponen locos, no nos aguantan y se le llenan de pelo, se transforman en gorila y un día se va a colgar de una lámpara, acuérdese, Valera, va a ocurrir un desastre. A ¿eh? Vilota le pegaron para que tenga en el programa de compañero Javier sí. Vicente, anterior al nuestro, ADN Popular y Nacional, sí, le sí. pegaron para que tenga a Vilota, porque además nos decía Javier que lo corrieron del relato deportivo porque era un desastre, se ve que nunca... Fue un periodista destacado, pero como es un periodista muy hortiva, muy de hacer sí, lo, claro. los mandados de, del medio la, para el que labure, y, no tiene ideología, tiene ideología que le dice el patrón. Exactamente. Así que, por bueno, eso es... llegó, porque era un mediocre como periodista deportivo, imagínese como periodista de otros aspectos. Estaba de relatando para el fútbol para todo y lo corrieron por sí. reclamo de la gente. ¿eh? Así lo sí, sí. dijo Javier, ¿eh? así que fíjese a qué punto llegan. Dale con otro. Hola, mira, yo más o menos hace una hora le mandé un mensaje comentándoles que le mandé una carta a Milagros y no sé si recibió la carta. No sé si ustedes se interesan en prestarme ayuda o no, ¿viste? Entonces desearía hablar con algunos de los que están en el programa, simplemente. Si me pueden ayudar, bárbaro, y si no, si se interesan en lo que yo les digo, bárbaro, y si no, bueno, voy a esperar hasta el final de del programa a ver qué me dicen se si le contestamos le llamo no. Julio lo dicen y vuelvo a llamar dale Julio sí, dentro de lo posible lo, los interesa absolutamente. No sabemos si te vamos a poder ayudar, acordate que es un régimen carcelario dictatorial el que llega, el que tiene Morales en, en Jujuy. No sabemos, no podemos garantizar que te hayan llegado tus cartas, ni siquiera sí. las certificadas, porque Mire. debe tener un filtro terrible este. Vale, sí, no sé si usted estuvo en cana alguna vez, pero sí. a uno está en cana. Sí, sí. No le llegan ni los alimentos, ni, nada, ni la ropa ni, ni, ni los lo. putos. Y ni menos ni y menos en este caso, es y menos en este caso. Entonces, en el tiempo democrático. Le estoy hablando, exactamente, ¿no? es posible, compañero, que sus cartas no le hayan llegado. Sí, le estamos interesados en ayudarlo, ahora hay que ver Yo si podemos. le diría, si que, podemos. Que, que, si diría podemos. que si quiere hacerle llegar una carta... A, a Milagro lo haga vía la Tupac Amaru o que nos la acerque a nosotros claro, a eso es lo Radio que pedía Reviriente. no, él pedía al compañero eso a ver sí, este... yo creo que es mejor a través de los compañeros porque Con... los compañeros eh, algunos compañeros tienen la posibilidad de verla Milagro tiene sí. un régimen de visitas y cuando la visitan le Le llega, pueden alcanzar su, su, su carta alcanzar. Sí. ahí se las das en directo en vivo y en directo se las das en mano digamos sí, sí, es hay... la única forma que está seguro que la carta le va a llegar ahí en, en, en el Facebook de Peronismo de Base puede dejarnos algún dato para ver cómo podemos combinar para conseguir la carta. Sí señor. Y si no acá en la radio, a la o acá radio. Acá en la radio, también. claro, sí, sí, y sí. la puede alcanzar y vemos cómo, cómo podemos llegar. Mabel, los que han llamado, dale, dale. Sí, muchachos, son de feo. Eh, a ver si pasan esa canción gallega que dice que los, co que los pobres coman pan y los... Sí, ¿sí? De ah, eh, la y hierba los del, caras, del la camino. La hierba es? del camino, sí. Como una, una canción hierba. anónima. Pasaba, ¿sí? de dónde... Eh, pensé de que la otra era esto, pero culpa, bueno. algunos dicen que culpa tiene el tomate. Algunos sí. dicen la canción de tomate. Sí, sí. Pero que creo que es la hierba del camino, sí. Sí, señor. Bueno, dale con otro, a ver. El último, ¿no? Bueno, bonito. nuevamente Elena de Agronomía, este va a ser por hoy mi último mensaje porque ya me tengo que ir. Y yo lo que decía es esto, el subte a 7 pesos con 50. El subte es un transporte público, lo tiene que usar la gente para ir a trabajar, ir y venir. No todos tienen como único transporte el subte, tienen que tomar un colectivo y el subte. ¿Alguien le interesa eso? ¿Alguien habla de eso? ¿Por qué esa impunidad...? Y hacer lo que se les da la gana. A nosotros aumentan 400 o 500% los ingresos, para querer aumentar como base, como regalo, 400 o 500, los servicios públicos esenciales. Yo digo, ¿qué pasa que está todo inmovilizado? ¿Qué más tiene que hacer? No, no, no está todo inmovilizado, es verdad, todavía no lo subieron al boleto, ¿eh? hoy acabo de viajar el y sigo a 4.50, claro, miércoles creo que, que, que están un poco preocupados por las cosas que pasan justamente, compañera, no, hay, hay muchas movilizaciones, hay mucha represión. Ellos dicen el que de todo minoritario, que son los, los zurdos, que son los quimeristas, pero acusan, son sí, los trabajadores, acu pero acusan, porque ellos sí, saben, claro. Que, no claro que acusan recibo, recibo. Eh. Sí, sí. Eh, sí, sí que acusan, bueno, terminaron por ahora los llamados, hay más en en, la, en Según, el archivo hay más pero, hay más, pero vamos bueno. a darle un respiro a Mabel que tiene que procesarlo si está no sabe cómo hacer la, la pulpa le llaman ahora porque está con una mano en, el, es, en un lado eso en otro, se llama capacidad de trabajo sí señor lo mismo que tenía Lucho ¿no? que a pesar de que no vino y de que medio lo ah, detestamos pero le reconocemos que. se fue a trabajar te... con Robertito se fue a trabajar y, con Robertito y, exactamente. Y, bueno, Lucho se bien nos fue por, por Lucho arriba. bien por Lucho que va a estar en la tele por ahí se consagra y, y logra pantalla imagínese Y sí, nosotros decimos, ese que está ahí, ese famoso era nuestro operador. Y eh, para que nadie nos crea, lo ¿no? decimos igual. Compañero, para... Métale, Métale, a ver, quisiera, rememorando el acto que hicimos el martes, el 19 de julio, a 18 años de la muerte de Cacho El Cadri, algunos de los asistentes, porque la verdad que fue muy importante la convocatoria, estuvo el compañero Bernardo Alberte, eh, hijo del teniente coronel Bernardo Alberte, delegado personal del general Perón durante ex... su exilio, en A partir de 1967, a continuación de Cook, el delegado de Perón fue Bernardo Alberte. Mire qué delegado tenía el líder ¿no? en aquellos momentos. Y y fue asesinado. La característica de Alberte fue que se, fue asesinado la misma noche del golpe del 76. El 24 de marzo del 76 irrumpieron en su domicilio. El, el, el 24 de la madrugada, creo que tres sí. horas antes del golpe. Antes del golpe, da un cito. Sí, tres sí, o sí, cuatro horas sí, antes sí, del sí. golpe. Irrumpieron en su domicilio y lo arrojaron. Desde, por la ventana, desde, por la ventana. Una por la ventana. de una cobardía inenarrable. Bueno, el compañero Alberte contó esa anécdota de que en, en la oportunidad del 25 de mayo de 73, eh, Julio Trozler, que había sido designado eh, subjefe, subjefe de la policía de la provincia de, de Buenos Aires, le encomienda una tarea a Alberte que era la apertura del, de las celdas donde estaban prisioneros, entre otros, Cacho y Cadri, que había quedado prisionero durante la dictadura de Lanúce. Eh y bueno En, en, en, contó muy emocionado ese episodio en, en el cual tuvo la oportunidad de, de abrir el calabozo para liberar a esos compañeros la misma llave se la dio en la mano sí sí sí, sí, sí, sí señor bueno, estaba presente Sara el Cadri, la hermana de Cacho que llevó muy emocionada por otro lado yo estaba al lado de ella y le corrían las lágrimas por la mejilla por el recuerdo de los compañeros de, de Cacho y bueno, traía un, un saludo de la madre de la familia de Cacho en general había un sobrino de Cacho ahí también presente Estaba María, nuestra compañera, la vasca Otegui, una compañera docente, eh, eh, una de las fundadoras de, de lo que es el SUTEBA, junto a Mari Sánchez, eh, exiliada política, militante nuestra del peronismo de base. Eh, estaba Galeb Moussa, uno de los compañeros de musulmanes al frente que hizo un discurso muy encendido hablando de la persecución a la que están sometidos los musulmanes en todo el mundo y, el, y, y, en, y emparentando o asimilando a Cacho a esa identidad sí, supuesto, que siempre de la llevó adelante sí, sí, siempre libanés, la, re, sí, sí. la familia de Cacho, ¿no? el padre de Cacho era sirio libanés eh, eh, después por supuesto, Rodolfo Gallego Fernández en representación de la agrupación Jorge y Pascual del Sindicato de Farmacia, fue uno de los oradores compañero de lucha de Cacho de militancia de Cacho, cuando era muy joven eh, Gallego joven todavía pero era más joven aún todavía eh, el compañero Rodríguez Loza este sí, compañero sí muy joven eh, de la comisión directiva de la Federación Gráfica Bonarese, que tuvo también una Un discurso muy vinculado al, al, al compromiso que tienen que tener los jóvenes en el día, en el día de hoy, el, el, los aspectos revolucionarios de la lucha de Cacho, de la lucha de aquellos compañeros. Después estuvo Juan Manuel Suero, Manolo, el secretario, secretario general junto de Arte Capital, representando a otro de los organizadores, que fue Arte Capital, quizás el organizador principal, me animo a decir. También un discurso de Manolo rescatando los aspectos revolucionarios que debe tener la juventud de hoy en día, ese de, esa necesidad de transformar la sociedad, de ser transgresor, de, de ir para adelante con los compañeros. Bueno, Ate Capital ha demostrado eso en, en esta etapa de la Argentina, se ha puesto a la cabeza de la lucha de los trabajadores. Y bueno, finalmente el Nono Frondizi, nuestro compañero, que fue el, el que cerró la, el, el acto, Eh, vamos a escuchar eh, la parte final del audio del nono, porque fue realmente muy esclarecedor y lo vamos a, al final del programa lo vamos a pasar ese audio directo desde la plaza. Bueno, estaba, entre otros, estaba eh, una adhesión de Carlos Tomada, que es el presidente del bloque del Frente para la Historia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, mandó una nota de adhesión es muy conceptuosa, por, por cierto, Ana Lorenzo, la compañera, docente, historiadora, eterna, presente en estos actos que por razones de fuerza mayor, porque está lesionada y con una pérdida familiar importante, no pudo venir, pero participó en la organización y estuvo presente en, en nuestro corazón. El compañero Roberto Basquetti, sociólogo e historiador, autor de... Eh, importantes libros de historia y autor de militantes del peronismo revolucionario uno por uno, es una, una especie de recopilación de los militantes del peronismo de base a la que se ha encomendado eh, Roberto Vaschetti. Facundo Sersósimo también mandó sediciones, el autor de nuestro libro, compañero del peronismo de base, que escribió en Vallecadri historias del peronismo revolucionario, de ediciones Coligüe, libro que desgraciadamente está agotado y el cual tenemos que lograr que se vuelva a editar, que se haga una segunda edición. <coughs> Y Felisa Marinaro, una compañera comunera del Frente de, para la Victoria de la Comuna 7, ahí donde es la jurisdicción de Plaza Flores. Bueno, vamos a la blu, tanda... Blu, blu, blu, blu, Pérez, que estuvo... <ríe> no, estos son los que no estaban presentes. Ah, perfecto. Eh. Después le voy a nombrar todos los que estaban presentes, pero después de la tandita, dale. Dale, Ale, madre, m... 740. Radio, radio, Alta radio. Noticias. Noticias. Noticias. Economía. Crece la demanda de aceite en una oferta limitada por rumores de aumento. Por esta razón, los supermercados limitaron las ventas a dos botellas por familia, según dijeron hoy a Telam, fuentes del sector, quienes detallaron que entre los aceites comunes, el de girasol y mezcla, sufrieron un aumento hace 45 días y actualmente se comercializan por litro entre 25 y 30 pesos el de mezcla y a 30 pesos el de girasol. Después de agosto, cuando teóricamente cae el fideicomiso, los precios aumentarían entre 25 y 30%, según consignaron las mismas fuentes. Política. María Eugenia Vidal creó el portal de datos abiertos de la provincia de Buenos Aires. La medida publicada hoy en el boletín oficial establece que el sitio estará bajo la órbita del Ministerio de Coordinación y Gestión Pública y tiene el objetivo de transparentar el gobierno y hacer que la información sea abierta a la sociedad. Mundo. La titular del FMI será juzgada en Francia por negligencia como funcionaria pública. Es por un hecho ocurrido cuando era ministra de Economía de Francia, según decidió la Corte de Casación Máxima Instancia Judicial. Christine Lagarde será juzgada por su papel en el arbitraje que concedió una indemnización millonaria al empresario Bernard Tape por la venta del grupo de material deportivo Adidas, que le había sido expropiado al magnate. Los jueces de la Corte de Justicia de la República acusaron a la entonces titular de Economía de dar instrucciones para aceptar un arbitraje privado y esquivar así el proceso de la justicia ordinaria. Am. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico.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 Soy. El grito sagrado del Proyecto Nacional 7.0 Un piquete a la restauración conservadora Comunicate con Radio Rebelde al 4524-7816 4524-7816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 Comer bien era muy raro, dice la canción de Piero, es anticipatoria, es una premonitoria. Hablaba de otra época, pero esa, a esta. esa época parecida a esta se ve mucho. Bueno, ahí nos completa Manu, el compañero, el, el, el episodio del 19 de julio del 76, donde son asesinados. Eh, eh, lo que se sabe, no, se, no, no hemos podido recuperar los, los cuerpos, pero son, mueren en combate Roberto Mario Santucho y Benito Urteaga, aparentemente, y son secuestrados, nos aclara bien Manu, el uh -huh. compañero Manu, Héctor Álvarez, Ana Lancilota, mujer del gringo Mena, que había caído horas antes en una trampa, y Liliana Delfino, la compañera de, en ese momento de Santucho, y el compañero Hertel, ¿eh? el Barba Hertel creo que uh -huh. le decían, Son desaparecidos. No, no, aparentemente no cayeron ahí, sino que fueron secuestrados. ¿eh? Ese es el, el resumen del episodio También de, de hay, Villa Martelli. Hay, hay, hay que decir que lo pagaron caro estos milicos porque cae el capitán Leonetti, sí. que es el que estaba al frente del operativo. Sí, los compañeros este, se defendieron. Lo recibieron a tiros y, y cae Leonetti muerto, mm. o sea que se lo llevaron. No, <risa> no le salió barato. No le salió no. gratis, sí. Eh, bueno, evoluciona el episodio en Múnich, aparentemente hay seis muertos, terroristas en distintos puntos de la ciudad... Eh, aparentemente no han sido capturados, eh, eran, por lo que se ve en las imágenes, disparos al voleo, eh, un típico ataque para provocar terror y pánico. Sin duda. Eh, andás a ver, nosotros tenemos fuertes sospechas de que esta, estas cosas son hechas. Fíjese que el episodio, tanto el episodio de Francia en Niza, es, un, es un, eh, un enclave de la derecha francesa, uh -huh. eh, eh, digamos, donde Le Pen eh, gana las elecciones, o tiene un caudal importantísimo de votos. Eh, suena como una provocación, un estímulo al avance de las derechas en Francia. Parece ser un... Uno de esos golpes que favorece tanto a la derecha que uno piensa que por ahí son originarios de la derecha, ¿no? Múnich también es una zona de Alemania muy vinculada a los orígenes del nazismo, fíjese que son territorios con tradición de ideológica de derecha no, no, no, no parecen casualidades estos episodios ¿no? <risa> bueno, este, yo como vamos a reservar para el último bloque un, una entrevista que tenemos ahí comprometida con un compañero que nos va a hablar de temas importantes como el, el, la organización del movimiento obrero en este bloque vamos a aprovechar para escuchar uh, la intervención del de compañero Nono Frondizi, nuestro compañero de AT Capital y de ...la CTA de los Trabajadores... ...secretario de Acción Política Capital... ...secretario de Interior de la CTA a nivel nacional... ...que conduce Goyasqui... Eh, ...y referente de nuestra agrupación... ...en y del Peronismo de Base... ...en su intervención... En, en, ...en la Plaza Flores el otro día... ...te voy diciendo Mabelita que es el audio de... ...así que anda preparándole... ...pero antes quiero citar las ...como usted bien me decía... ...las personas que estuvieron presentes el otro día... Eh, que hablan por sí solas, por sus apellidos, le diría, Osvaldo y Ernesto Jaureche, que son los sobrinos de don Arturo Jaureche, estuvieron presentes, David Coco Blaunstein, un compañerazo, director de cine, militante, director de Cazadores de Utopías, eh, película donde actúa Cacho, por supuesto, eh, o Cacho da su, su testimonio. Botín de Guerra y otras películas más. Este, Eduardo Pérez, compañero militante del peronismo de base histórico, eh, coautor junto a, a Eduardo Luis Dualde de... Eh, del libro de Taco Rallo a la alternativa independiente historia documental de las fuerzas armadas peronistas y del peronismo de base Le ahí tienen más, un edu... texto importante para entender sí, el peronismo sí. de base Eduardo perteneció a las fuerzas armadas sí, peronistas sí, sí, después eh, cuando se constituyeron en PBS hizo el traspaso él también pero sí, es, también estuvo en la FAM sí. Jorge Rachid, médico sanitarista eh, periodista también, historiador Martín García, compañerazo periodista fundador de la agrupación Héctor Westergel que pilotea la página NACAMPOP esa, y esa, esas reuniones que se hacen ahora todos los lunes en el, en el BAUEN, ¿eh? un compañero eh, con mucha actividad dentro del campo nacional y popular, Justo Pereiro, un compañero de la Casa de la Memoria, no de ahí de Munro, Este, también presente, el compañero Ricardo Borro, que es también oyente nuestro, hijo de Sebastián Borro, dirigente gremial, protagonista de la famosa huelga de Lisandro de la Torre, del frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, que fue, es un hito en la historia de las luchas del peronismo, de la clase trabajadora también. Y adhirieron importantes agrupaciones y e organizaciones como Compromiso Peronista, donde están tanto el compañero Borro como la compañera Ana Lorenzo, el compañero Rodolfo Gallego Fernández, la Comisión Directiva de Setea Avellaneda, la Comisión Directiva de Setea Avellaneda, la Comisión Directiva de la Setea Matanza, el MLE 26 de julio... El, eh, de Morón el Partido Comunista de Morón el Frente de Agrupaciones Peronistas de Morón el Club 17 de, de Octubre de ahí de Flores con la presencia de Leo Militello que es el, el compañero referente de ese espacio eh, Militancia Popular el espacio que conducen, entre otros, eh, Juan Pablo de Saile, estaba presente el compañero Pedro Gallardo, también militante de la primera hora del Espacio Nacional y Popular, bueno, y nosotros, por supuesto, nuestra agrupación. Y había trabajadores de muchísimos sectores de, de ATE, eh, nuestros compañeros del Ministerio de Desarrollo Social, compañeros del Ministerio de Trabajo, compañeros del Hospital Posadas, compañeros del Museo Malvina, compañeros de Vialidad Nacional, por supuesto, como nosotros mismos, entre ellos, eh, compañeros del Ministerio de Defensa, compañeros de los talleres protegidos y seguramente algunos compañeros que se me escaparon pero vamos a escuchar lo, lo que dijo el en, en esta intervención en Plaza Flores porque como siempre usted me decía que cada vez más tiene una enorme claridad la la exposición del nono y cómo, cómo debemos movernos en esta etapa de la patria los que los por lo menos los, los que queremos hacer transformaciones profundas de nuestra de nuestra sociedad ¿no? dale con ese audio por favor Mabel general porque ese es el camino de los corruptos en hemos visto votando votando en contra del sentido del voto que nos puso en la Cámara de Diputados y Senadores con eso no hay negocio Aquellos que piensan que para ganarle a Macri hay que hacer cualquier cosa es volver a bajarse los pantalones. Nosotros ya lo aprendimos, decía Julio Trostler. Nos costó mucho entender por qué nos odiaban, por qué nos perseguían, hasta que nos dimos cuenta que la cuestión estaba entre explotadores y explotados. Y entonces empezamos a basar en la organización de los explotados. Y los explotados son los trabajadores que siempre, en esta etapa dura, han encabezado la resistencia. En eso nosotros nos tenemos que basar. No entrar en ningún tacticaje, ningún camino que nos conduzca a un callejón sin salida. Nosotros tenemos que construir, como bien decía Rodrigo, con los programas de Huerta Grande y La Falda, la CGT, Los Argentinos, 26 puntos, las propuestas de nuestra central, de la CTA. Porque son los trabajadores los que en algún momento tienen que dejar de ser columna vertebral para transformarse en cabeza. Porque son los que no tienen nada que perder, compañeros. Y todo por ganar. Entonces me parece que ese es el sentido que, que nosotros le damos en homenaje a Cacho. Nosotros creemos que hace falta una organización política de los trabajadores. Sí, que exprese e interpele al conjunto de la sociedad, el paradigma y el país que queremos nosotros. Obviamente no somos ciegos. Sabemos que Cristina está perseguida igual que Milagro Salas. Libertad Milagro Salas y a todos los compañeros. Lo sabemos. Pero también sabemos porque lo aprendimos porque acá hay muchos pibes que son de la agrupación donde yo milito, y muchos pibes que no son, y muchos compañeros que tienen años de experiencia. Sabemos que si nosotros tenemos que organizarnos, porque es el único camino. En los años de la resistencia peronista, Embar, el Cadri, Caribe, el, el Petillo Espina, en fin, el Jorge Rulli, un montón de compañeros, y nombra a esos porque son representativos de todo, no esperaron, se organizaron y empezaron a pelear. Que es un poco lo que se, se está planteando. No tenemos que esperar el Mesías, que venga de donde venga. No, nosotros tenemos que estar ahora organizando a los trabajadores, generando un marco de unidad política, pero no una unidad política para las elecciones. Unidad, una unidad política para dar una batalla, porque la base de lo que tenemos es lo que se hizo, pero no alcanzó, compañeros. Ya nos pasó en el 55, nos pasó en el 76, nos pasó en el 90 con la traición y nos pasó ahora. Entonces, lo mejor que podemos hacer es mirar para adentro, mirar para adentro y pensar cuáles son los límites y qué es lo que nosotros tenemos que construir entre los trabajadores, entre los pobres, en los pueblos originarios, en los campesinos, en la juventud. Lo que tenemos que construir es una organización política sin burócratas, ni sindicales ni patrones eso es lo que tenemos que construir por supuesto que es un desafío por supuesto que es parte de una polémica pero muchos de los que estamos acá independientemente de las miradas que tengamos nos encontramos en la calle con la intersindical de los compañeros de la CGT con los gráficos, con el gallego con todos los compañeros que nos reunimos una vez por mes con los gremios de la CTA que marchamos juntos el 24 de marzo que fuimos al paro el 2 de junio que nos venimos acompañando y haciendo plenarios en Villa Constitución el otro día los compañeros de la bancaria, entre ellos los que no se resignan, los que no entregan las banderas, los que siguen peleando, es con eso los que nos tenemos que juntar y nos tenemos que fortalecer. <coughs> Decía Cacho, que uno milita no para enriquecerse, milita por convicciones. Muchos de ustedes y de nosotros, nosotros no militamos por un contrato, militamos por convicciones, porque militamos siempre de esa manera. No había un jefe que decía, pibe, andá a pintar, íbamos todos a pintar. Los que eran jefe y los que no eran jefe, íbamos todos a pintar. Y no había ni birra, ni pisa, ni nada. Vos salías a pintar por convicción, porque estabas convencido que había que militar. Y que militar es darse cuenta que la vida individual de uno se transforma pensando que la felicidad de los compañeros es la felicidad, la felicidad del conjunto. Y esa felicidad del conjunto es la felicidad de los trabajadores y más humildes. Para mí ese es el mensaje más profundo de Cacho. Eso es lo que hay que hacer, como decía recién Guillermo cuando leía las frases. Nosotros queremos que la clase obrera tenga la batuta, pero para eso hay que construirlo. Hay que ir a la fábrica, a la vida, a los jóvenes, a las mujeres que luchan. Porque si queremos la batuta, la tenemos que construir la batuta. Y eso para mí es el mejor mensaje en esta etapa tan dura y tan difícil que nos atraviesa. Pero militamos con alegría porque sabemos que es cambiar la vida y que uno no ha puesto, como decía el gallego recién, toda la vida al servicio de una causa, al servicio de una mirada, al servicio de una transformación profunda. Nosotros seguimos pensando que hay que construir nuevos mástiles para nuestras históricas banderas. Hemos avanzado mucho en 12 años, pero no alcanzó. Y entonces para adentro tenemos que mirar para poder volver, porque nosotros queremos volver pero tenemos que volver con un programa profundo, con un programa que transforme la realidad, con un programa que ataque a los ricos, a este gobierno de los ricos, porque todos nosotros sabemos, si no le sacamos a los ricos, ellos van a volver siempre. Así que fuerza, compañeros, vamos todos juntos en el camino de la lucha, por las reivindicaciones inmediatas, como decía Jorge Ipacuales, peleemos por el salario, pero peleemos por el poder. Peleemos por la defensa del patrimonio nacional, pero peleemos por la patria liberada. Y cuando se dice Perón, Se está diciendo, o se dice Cristina, se está diciendo que nosotros no estamos de acuerdo con este gobierno de Vendepatria y que vamos a poner el pecho y vamos a seguir con nuestros ejemplos, como Cacho, como Caribe, como Jorge, como Alfredo Ferraneste, como todos esos compañeros que nos iluminaron el camino y viven en el corazón de cada uno de nosotros. Fuerza compañeros y muchísimas gracias. Bueno, compañeros, les agradecemos muchísimo a todos y todas la presencia y damos por terminado el acto. Gracias. Eh. Bueno, vamos a ver el mercado de terroristas. Totalmente. Déjalo dejar un ratito más, a ver qué es. Esa maravillosa música. Cantando la marcha totalmente, no corresponde. No sí. El sonidista luego aportó con tan miembro de rica, la verdad con esa, el que le... mayor, entonces, sí, con esa este, entrada que tiene, ¿no? con esa este, in introducción que tiene la marcha. Muy no agradecidos a los operadores de sonido de Aste. Por eso, Por fin, escuchaban la marchita, nada. Estaban acostumbrados a la gestión anterior de Ate, que no pasaban la marchita. ¿no? Pasaban al Ricky Maravilla, ese tipo de cosas, <ríe> pero en una marcha no. No, no creo que Ahí haya Maravilla, pero no. no había ni explicación. No, sin duda. Ahí está. Ahí está, Hugo, oh, bueno. ¿Sabe qué? Musicalmente, musicalmente le, le traje una, una canción a mí me, me parece fabulosa. No eh, será Ricky Maravilla. No, no, no, ah, no menos me mal. va a encantar. Una, una cosa de Inti Jimani. Muy bien. Una maravilla de Inti Jimani, ese grupo chileno que habla un poquito de... Es lo que hablábamos hoy de, de, de, de, de por ahí la, la fuerte identidad este, africana que tenía en su sangre Bolívar o originaria uh -huh. que tenía en su sangre el General San Martín o tantos otros Patriotas de Mayo ¿no? este, así que escuche este, esta Zamba Landó que es una belleza de Inti y Jimani que dice ¿Qué tienes tú que no tengo Ah, yo? hermosa canción Sí, señor. sí, sí. Mm. Sobre el manto de la noche está la luna ¿no? que hermosa canción ¿Qué tienes tú que no tenga ¿Qué yo? tienes tú que no tenga yo viene la religión de los negros y claro, cuando dice que este, ya, no están, ya están este, generando discordia entre los negros ¿no? en una frase que ahora no recuerdo exactamente pero. extraordinaria, Está, extraordinaria voy canción voy a refrescarles que un poco lo dijo el nono pero lo vamos a decir con precisión dos frases que cita ahí eh lo que decía Cacho el Cadre fíjense en la enorme vigencia, la enorme actualidad que tiene esto, ¿no? No aprendimos a manejar escuadras ni tiralíneas ni a considerar que lo posible es la medida del realismo ni que se hace política con marketing ni operadores. Los hijos de Perón sostenemos que es realista pedir lo imposible, o que podemos alcanzar las estrellas aunque estén muy altas, o que se puede o se debe vivir como hermanos. Los hijos de Perón fuimos duros y tiernos, serios y jodones, dialoguistas y apretadores, enamoradizos y olvidadizos, cantores y gritones, apresurados y retardatarios, pobres y pobrísimos. Nosotros pobres de solemnidad, pobres vinimos al movimiento, pobres les servimos aun cuando millones pasaron por nuestras manos y pobres seguiremos hasta el día en que nos vayamos a jugar con el viejo arriba en alguna nube. Pobre ejemplo, les dejamos a los que, por ser nietos de Perón, tendrían que saber que la política no es un medio para enriquecerse ni servirse para trepar y trepar. ¿Eh? Para que escuchen a algunos dirigentes, como los que mencionaba el Nono ahí, traidores de, de cuño. La clase obrera quiere la batuta, decía Cacho, y querer es poder, la van a tener ahora cuando nosotros planteemos la necesidad de que la clase obrera tenga la batuta. Sabemos que no se va a lograr ni con acuerdos por arriba, ni con toques mágicos, ni nadie lo va a hacer en lugar nuestro. Lo tenemos que hacer nosotros, todos los días, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en nuestros barrios, villas, en nuestros inquilinatos, para que se haga realidad aquella consigna de nuestra querida compañera Evita de que el peronismo será revolucionario o no será ah, conmovedor sí, con una enorme claridad Cacho el Cadre y por eso nosotros hemos decidido llevar a este compañerazo como bandera por su, no solo por sus dichos por su ejemplo de vida por su ejemplo de lucha por ese absoluto desprendimiento que tenía de lo material, de lo individual y su entrega Al, ...al servicio de una causa colectiva... ...en este caso la causa del peronismo... ...del peronismo, del, del único peronismo que hay... ...el peronismo que pretende cambiar la sociedad... El otro, ...sin duda... ...el otro es simplemente un títere del poder... ...un instrumento del poder... ...que ahora se está prefigurando... ...digamos... Eh, ...ellos ya tienen un recambio para, para el desgaste de Macri... Eh, ...empieza con M... Este, ...ahí la, la... ...la sabiduría popular ya ha puesto una imagen de Macri... ...que se va... ...transformando lentamente en masa, ¿no? este, ya, ya, ya, ya muchos lo están advirtiendo por las redes sociales... ...que están preparando el terreno para que venga un ajuste moderado, un ajuste bancado por el PJ... Eh, ...bancado por los partidos tradicionales... ...bancado por los gobernadores... ...bancado son, por la, la burocracia de son la inteligentes, ...son inteligentes, son sí, sí, inteligentes... ...pero no es nuevo eso... Es ¿saben? Nuevo. ...saben, no, no, por eso perdura, por eso perdura la derecha... ...saben que Macri está haciendo el ajuste duro... ...que está haciendo el trabajo sucio, como ellos ya lo dijeron... ...y que esto le va a costar... ...le va a costar la derrota... O en la, de término medio en el 17, o ab, absolutamente en el 19, o aún le puede pasar lo que le pasó a De la Rúa. Entonces ya tiene al tipo, este hace es el trabajo sucio, estos son los que se queman, estos son los vilipendiados, estos son los que van a ser execrados, pero tienen un peronista moderado, tienen el recambio preparado. Son muy astutos. Ahora, nosotros también tenemos que ser astutos, porque la historia, a diferencia de las ciencias exactas, no está escrita, se escribe todos los días. Sí señor, en la calle. Bueno, dale me voy con la grandita. ¿Lo vas a llamar ahora o...? El 7.40 Radio Rebelde Rebelde se nace no se hace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 Último bloque para el pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la mirada y la agenda de los trabajadores. Bueno, tenemos tres llamaditos más, vamos a pasarlos. Es importante la participación, de los, como siempre, de los oyentes en el programa de hoy, pero dale Mabel con los llamaditos. Sí, mira, el asunto respecto a la carta es el siguiente. Yo tenía casi la seguridad de que no se la iban a entregar la carta. Por eso la segunda carta que le mandé, se la mandé certificada, porque de esa manera puedo atestiguar de que le han violado la correspondencia. Es un documento que acredita que le han violado la correspondencia. Y si el doctor que va a hacer un una acompañamiento de justicia... Sí, sí, comprendemos lo que dice el compañero, viene bien ese recurso para comprobar que la, la correspondencia no le llega a la compañera, me parece buen recurso ese, igual queda, queda eh, la idea de que nos acerque la carta y nosotros se la acercamos a los compañeros de la Tupac Amaru, se la lleve él a los mismos compañeros de la Tupac Amaru, me parece un medio más seguro de que la carta llegue a destino. Dale Mabel con otro. Movimiento ciudadano que Cristina lo ha fundado, con la fuerza solidaria del pueblo trabajador. Consigamos la victoria junto a Néstor y Cristina, porque hoy en la Argentina necesitan de su amor. Por favor compañeros, tenemos que unirnos todos frente, con el Frente Ciudadano, es la única forma de luchar. Y a Puchito nos sirve, hay que acojonarnos todos. Habla Jorge de Pompeya, un luchador más. Avante, compañero que la batalla es nuestra. Bien, el compañero muy afinado, una versión actualizada de la Oda Perón, esa, muchas veces la hemos pasado, tenía un toque la voz de Marino, parecía Marino en algún momento, Alberto Marino es el que hizo este tema en, en, en la década de los 50, eh, basado en, en, en Mizarapos, ese tema recontra famoso de Antonio Tormo, eh, que es esa... ...esa versión bien peronista de la Oda Perón... ...y aparte el compañero debe tener origen italiano... ...Jorge, porque al final Avanti... ...que la batalla nostra, me parece que... ...le tiró ahí el ancestro italiano al compañero... ...bueno, una, un abrazo fuerte... ...Jorge, dale con otro... Mirá, de nuevo el, el de la CAR... ...pero no es por eso... ...estoy como cuando empezamos... ...en Ituzaingó no hay un solo local... ...que convoque a los jóvenes... ...para recuperar el gobierno y el poder... ...ni uno... Y hay dos o tres de masa que está lleno de jóvenes. Nosotros tenemos que hacer algo también, es inevitable. Yo soy bastante grandecito como para poder hablar con alguna propiedad. Sí, bueno, bueno, hay, hay lugares donde es complicado, no se desalienten compañeros, ya vamos a aparecer en el Tuzangó, pero eh, hay muchos lugares donde sí hay actividad, bueno, hay que ver el, por ahí el, el, la foto general, en la película, no solamente la fotito de un sector, yo creo que estamos fuertes, movilizados, la lucha va a ser difícil, no va a ser sencilla, vamos a tener idas y vueltas, o mejor dicho avances y retrocesos, pero, pero lo vamos A lograr, yo estoy convencido de que va a ser así. Eh, le, la movilización de la noche del apagón, de la noche de los apagones, en realidad, porque fueron varios sucesos de apagones, eh, eh, prácticamente no fue cubierta por los medios. Fue una movilización muy grande para la provincia de Jujuy, con, con compañeros de Jujuy y con compañeros que viajaron acá, varios micros desde Buenos Aires. Re, re, recordemos que los episodios... Fueron episodios ocurridos entre el 20 y el 27, 28 de julio de 1976 donde se corta la luz en la ciudad eh, para a, propósito. a propósito para secuestrar casi 400 compañeros de los cuales muchos terminaron desaparecidos y ahí es uno de los episodios donde más claramente se ve la complicidad civil porque muchos de esos compañeros fueron secuestrados en camionetas del ingenio Ledesma eso está acreditado en las causas penales que se han abierto eh, Carlos Pedro Berger debería estar preso hace años ya porque es el máximo responsable sigue siendo el máximo responsable es uno de los integrantes más marcados de la, de la vieja oligarquía argentina este, es, explotadores de trabajadores en los ingenios azucareros en las papeleras del norte argentino y sigue impune en su casita, y algunos todavía tienen el tupé de defenderlo, de decir pobre viejito, yo he escuchado a algunos sí. periodistas de sí. los medios concentrados defendiéndolo, eh, eh, amparándose en su edad, ...cuando el, el cometió sus crímenes hace muchos años... ...cuando no era ningún viejito. Mira Así como que... decían de los nazis... ...pobres sí. viejitos, pedazos de torturadores. Sí, sí, bueno... ...indignante, indigna... ...pero también eh, hay que remarcar que en los medios de comunicación... ...prácticamente no han cubierto lo enorme de la movilización... ...de la cual estamos viendo imágenes... En, ...allá en Calilegua... Uh -huh. eh, hacia, ...hacia el pueblo de Ledesma. Eh. Así que bueno, recordar por supuesto... Al compañero Ramón Aredes, a su mujer Olga Aredes, que fueron protagonistas centrales de aquellos episodios. Eh, Tenemos al niño un compañero, preséntelo, por favor. El compañero es Rodolfo Fernández, el gallego. El gallego Fernández, sí, sí. secretario general de la... No, no, no, no, perdón, no perdóneme, perdón. el compañero de la agrupación... Jorge de Di Pascuales, Pascuale, sí, de, de, de la del de sindicato de farmacia. Militante claro, de la agrupación Jorge Di Pascuales lo estaba poniendo en, en un sí, rango la que la en la la algún puso, momento seguramente lo eligió, No sí. elegí, voto, yo lo hubiera, yo, yo voto. lo hubiera elegido el sí, Gallego. Sí, pues, bueno, se sí, fue sí. dirigente el compañero, me va a corregir si me equivoco, Rodolfo, ¿cómo te va? Sí, hola, buenas ¿Qué tardes, tal Gallego? ¿Cómo andás? Pero no te quiero decir que tenemos un gran secretario general. Este heredero de, de la historia de farmacia, que es el compañero Víctor Carricazo. Sí, señor. ¿no? Uh -huh, sí, sí, exactamente. Sí, y sí, y otra cosa que te iba a decir, este pobrecito también, este Robledo Puche, el viejito. Sí, sí, eh, claro. Ahora lo van a soltar. ¿viste? Sí, claro. Cuide, este... Cuidémonos, el muchacho. Que, Dios bueno, mío. Estos viejitos, ¿viste? Sí. <ríe> bueno. No, ya eh, sabes por qué te llamamos gallego, te sí, llamamos sí. porque varias cosas. Primero tuviste presente sí. el otro día en el acto, tuviste palabras... Eh, de las más conmovedoras por tu relación con Cacho hiciste una una, una semblanza ahí de Cacho y lo lo, lo reconociste eh, con, con algo que a mí me llamó mucho la atención como comandante lo identificabas como como una persona que que te conducía y lo hiciste de No, no el comandante de, con la verticalidad típica de, de, de los milicos, ¿no? sino desde el lugar de que era el compañero que estaba al frente de todas las actividades, el que ponía primero el cuerpo por todas las actividades, y desde ahí es que te comunicaba eso. ¿no? Claro, a ver, este, yo cuando me hacen algunas preguntas, yo tengo que hablar de compañeros como de aquella época, trato de buscarle otro costado distinto, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, la personalidad de Cacho era muy carismática, era un compañero que que se ganaba el amor, no el cariño, el amor de los compañeros, de la gente que lo conocía por su manera de ser, por su calidez, por su honestidad, por todo eso. Entonces a veces los compañeros resaltan mucha esa parte y yo creo que tenemos que rescatar otra parte, por ejemplo su actuación política, uh -huh. este y también su actuación militar, porque nosotros no tenemos por qué Este, avergonzarnos de haber tomado las armas para defender nuestro, nuestra patria y, y reconquistar la democracia y en aquel caso, bueno, el retorno de Perón, ¿no es cierto? No, no, este, no, no, no, no. Justamente después yo, este, cuando él sale bueno, y, y militamos todo ese tiempo dentro de la organización armada, este, yo hacía hincapié en que él tuvo el coraje, él y los otros compañeros de Tacorralos que estaban con él, de decir, bueno, compañeros, se terminó este, la acción armada, este, recuperamos la democracia, pero no está en el país, vamos a, a la lucha política, uh -huh. que este, a veces parece más, más aburrida, más complicada que la lucha armada, que es así muy este, maniqueísta, ¿no es cierto?, o más, más sencilla, pero este, esa gran decisión me parece que primero desnudaba... ...una realidad política que era el militarismo, hacia dónde nos llevaba... ...el enfrentamiento con Perón y después este, el militarismo en sí que nos llevó bueno, a la pérdida de 30.000 compañeros, que yo creo que ahí también tiene que haber una gran autocrítica de uh -huh. parte de las organizaciones que continuaron con esa metodología, ¿no es cierto? Que ya lo hacía Cacho en, el, en aquel momento, ¿no? Que lo hacía, por eso también, este, yo me olvidé, porque uno quiere decir tantas cosas en esos momentos. No, no este, no Claro, que, que lo lean a Cacho, que sí, lo lean sí, o sí, que sí. miren estos videos que que andan circulando, que son muy buenos. O el libro de Pero, Eduardo Pérez, de, de, de, de Tacorralo. También, mm. también. Sí, sí. Lo que pasa es que Eduardo Pérez, este, digamos, la FAP se dividió en dos partes. Eduardo estaba en, en el sector del negro eh, Raimundo Villaflor. Sí, señor. Pero... Tenía una, que se una, una, una opinión un poquito divergente, ¿no? Claro, que... ellos quedaron muy ligados a la alternativa independiente y nosotros, o sea, los compañeros de nuestra dirección, uh -huh. porque yo todavía era joven y era un soldado más... era este... más joven, más joven que ahora. Sí, por supuesto. Uh -huh. Nuestros compañeros decidieron, bueno, la, la, la reintegración al movimiento y a la lucha política dentro del Peronismo ¿no? Y, y además este aceitando la conducción de Perón a pesar que todos los días lo puteábamos porque porque digamos sí, sí, sí. este lo que iba pasando día a día no era lo que nosotros esperábamos sí, sí, sí, en aquel sí. momento pero realmente la realidad nos iba mostrando que era el camino y si uno lee también al Perón de esos de esos meses que estuvo en el país iba a encontrar que que bueno que estaba tratando de liderar Un movimiento de transformación, ¿no? Uh -huh. Y adecuándose a las circunstancias de aquel momento también. Eh, eh, Gallego, ¿vos Por haré... ejemplo, te, te quería decir sí. una cosita. Decime, Está el bien. libro Diálogos del del exilio que él hace con Jorge con Rulli. Jorge Rulli. Sí, sí, en el, cuando vuelve en el 84, es ese libro, un eh, poco San analiza, analiza el, el, la irrupción de Alfonsín con otra mirada, ¿no?, en, en ese momento. Exactamente, es la autocrítica, y además están las 13 preguntas, uh -huh. o 12 preguntas, no, me, no recuerdo sí, exactamente, sí. Eh, a la FAP, que le hace este Hernández Arregui y que publica en el libro La formación de la conciencia nacional Ajá, sí, sí. esas preguntas este, las contesta Cacho, bueno, con la colaboración de alguno que estaba en ese momento con él uh -huh. y son un documento muy, muy importante también. Sí señor, uh -huh. bueno, todo eso hay que recopilarlo y eh, volverlo a editar, hasta. eso hace falta mucho. O sea, es que al día siguiente del acto me llamó el chancho lucero de Dinamarca ah, me manda un abrazo también. a todos sí, eh, está un poquito sí, sí. flojito de salud, uno puede viajar, pero bueno siempre me llama para saludar cuando Sí. hay un, un, un recuerdo importante. Sí, mira vos, yo tengo contacto con Néstor Berdinando, que también me tocó estar mucho con la negra man también. Claro, tiempos. sí, sí, sí. Sí, bueno, y... ellos están en, en Suecia, estaban, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Bueno, te queremos introducir en otro tema. Sí. Eh, ¿Cómo ves Gallego vos? Ayer la, la CGT emitió un, un comunicado que se llama De mal en peor, creo, si no me equivoco, sí. donde, bueno, ya hay críticas fuertes a, a, a lo que lleva este gobierno adelante. Eh, hay un confederal el 22 de agosto, donde eh, hay un triunvirato que aparentemente ya está como funcionando, pero que se va a consagrar en, es, en ese confederal. Nosotros desde la CTA postergamos justamente la marcha federal porque esperamos a ese confederal y lo que resuelven los compañeros para integrarlo, para agrandar más la marcha todavía. ¿Cómo, cómo ves todo eso vos? Claro. Bueno, en primer lugar nosotros estamos trabajando para la unidad de la CGT. Nos parece importante uh -huh. la unidad de los trabajadores en un momento en el que hay que enfrentar el modelo neoliberal, ¿no es cierto? Sí. En segundo lugar, trabajamos activamente para la conformación de una corriente combativa, como le decíamos antes, o que es este, un poco la confluencia entre la corriente federal y el núcleo del MTA, ¿no es cierto? Sí, señor, eso, que son como sectores es... diferenciados, pero muy próximos, ¿no? Sí, sí, no, prácticamente estamos trabajando juntos y, y además incorporó la asociación bancaria... Eh, hace unos días... Uh -huh. este, Con el compañero Palacio a la cabeza. No, exactamente, y eso eh, trasciende el 22 de agosto. Es decir, la conformación de esta corriente va a trascender al 22 de agosto, pase lo que pase. Uh -huh. Con respecto a los tres nombres que se dieron ayer, este, bueno, son los tres nombres que tiramos ya para un poco para negociar, me parece a mí. Nosotros creemos que este, tiene que en la conducción de la CGTA haber una síntesis de todos los sectores interno, uh -huh. y no este, los sectores que están ahí en esa mesa chica, digamos. Claro, que están es, muy está identificados está identificado con las cabezas de las 13GT, esos, esos compañeros. Claro, también la prensa cae un poco en eso, y les hace el juego, uh -huh. pero, viste, como es, yo creo, hoy hablábamos con Víctor Carricarte, uh -huh. hasta el 21 a las 10 de la noche, sí. <ríe> todavía se va a negociar, viste, como son los estos temas sindicales. Sí, que, los eh, nosotros apostamos a que haya eh, una conformación de tres o cuatro compañeros y que ahí esté el compañero Palazzo representando a nuestro sector, ¿no es Usted, cierto? Ustedes, eh, gallego tenían discrepancias con el documento que sacan ayer, algunas discrepancias tenían, ¿no? Eh, que es un no, el documento... Eh, no... No, pero son menores. La... Nosotros lo que estamos esperando ahora es el 5 de agosto, uh -huh. donde se va, este, aparentemente, a, que es un plenario de secretarios generales, y ahí se va a aprobar un plan de lucha. Uh -huh. Así que eso puede... nos interesa, más allá, más, más que un documento, ¿no? ¿Y vos creés que puede eso generar una acción importante antes del 22 de agosto? No, yo creo que ahí se va a determinar, eh, a, digamos es lo que veo hoy, ¿no? Lo que vemos hoy es que ahí se va a aprobar un plan de lucha que se va a instrumentar para después del 22 de agosto. Exactamente. Claro. O sea que, y, y ustedes con respecto a la marcha federal, ¿hay intención de los gremios de la CGT sí, de participar? Sí, sí, de, sí, sí nuestra corriente, este, todo este sector del MTA y la corriente, vamos a participar, este, bueno, ahí se reunirán nuestros dirigentes y, uh -huh. y buscarán la manera de de de ver de qué manera nos incorporamos en las provincias también este nosotros tenemos la intención de participar en la organización también de todo eso, sí sí ahí ya ya se están reuniendo los compañeros están viajando al interior claro. eso creo que va a ser una una movida bien grande también va a ser sí. muy es importante. importante te comento por por este uh -huh. la experiencia que hemos tenido de que acá haya eh, amplitud que haya generosidad que haya este digamos, un criterio uh -huh. abarcativo donde todos sí. puedan participar ¿no es cierto? que sí, nadie sí. quiera quedarse con el cartel de nada sí, sí. Este, porque hoy lo que está en juego digamos, son los destinos de los trabajadores y de todo el pueblo que la está, la está pasando mal y la va a pasar mucho, más, mucho peor todavía entonces uh -huh. tengo que tener la grandeza De no ser sectarios, ¿viste?, en estos momentos, ni, ni excluyentes de ningún sector, ni querer ser más pícaro que el otro, ¿viste?, esa boludeces, me parece que tenemos que ir dejándolas de lado, ¿no?, Hay que abrir bien los brazos en esta oportunidad Exactamente Para que abarcar sí. a todos los compañeros Bueno, sí. Orgallego, te dejamos, sabemos que estás bueno. atareado Te agradecemos muchísimo tu participación sí. Y bueno, por supuesto decíamos acá con los compañeros Que ese acto a hay, hay que hacerlo todos los años Y, lo, y sí, agrandar, agrandarlo lo más que podamos Es que su figura, como la de otros compañeros ¿no? Porque tampoco este, hay que hacer cachismo Pero su figura, como la de la negra Amanda Peralta ¿Viste? O u otros compañeros, este, realmente se van fortaleciendo con el correr de los años, se van agrandando. Sí, señor. Y, y sobre todo su ejemplo, su conducta de vida, sí, el desprendimiento sí. que tenían, la forma en que vivían... Este, sí. Es que, como decís vos, que nunca se tiraron en palomita ningún cargo, en, en todo caso claro. el cargo era una exigencia de los compañeros, una necesidad de los sí. compañeros no no un, una ambición personal, ¿no? Es, es, es Exactamente. Eso, en eso era extraordinario el ejemplo. Bueno, nosotros priorizábamos la organización antes que los nombres propios, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso es lo que hoy en día eh, llamamos construir en colectivo. Claro. Es decir, la construcción colectiva, ¿no? las construcciones individuales, porque eso es liberalismo. Exactamente, ahí, ahí repetimos el esquema del enervigo de la Claro, masa. no tenemos que caer en eso, viste. Un abrazo fuertísimo, bueno, Gallego. Gracias, gracias a ustedes. Eh, Un por abrazo, aceptarte. Gallego, Un gracias abrazo, por tu participación. Claro. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Rodolfo Gallego Fernández, dirigente militante del Sindicato de Farmacia, de la agrupación Jorge de Pascuales. Y bueno... Vamos a poner esa canción bolivariana de cierre, vamos, recordamos a Simón Bolívar hoy, vamos a recordar a Hugo Chávez el, el próximo jueves. Eh, eh, Hugo Chávez que es joven que se nos fuese con compañeras, Qué terrible, terrible eh. que se está comprobando que a través de la na nanotecnología, que es la introducción de pequeñas partículas de gérmenes, de enfermedades, se puede asesinar a una persona. Es, es posible, posible asesinar a una persona, ya se está viendo que esto es posible de hacer. Bueno, da dale con esa alí primera, dale. Quedan, Un santo para prenderle una vela Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él puede ser imaginario pero pudo suceder se salvo de la quema Debajo de un arbolito Que se salvo de la quema No es verdad, Simón Bolívar Que al hacer tu juramento histórico en Montesacro No pensaste que tu brazo Hoy se sintiera cansado De tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre Hay razón en lo que dices Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria y tal vez por inocencia, no la soñé gobernada por indignos de mi herencia. Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria y la doctrina latinoamericana que acrisolás.. Bueno, en este tema. En Un armado del tema donde un niño habla con y un actor que interpreta a Bolívar. Sí, era el a los de, lo, lo, vamos, lo vamos a abreviar un poquito porque queremos pasar llamado. Así que, Mabel, dale con esos llamados que nos quedaron. Si no se enojan los oyentes, que no los pasamos. ¿sí? Así que dale, dale con los oyentes. Sí, buenas tardes, queridos amigos, compañeros. Alguna vez vamos a, vamos a tener justicia con este genocida de Braquiel. Porque no solamente chupó este, eh, a compañeros, era, era Dios en el... En, en De Desma. Llevaban a las compañeras y le legaban las trompas para que no tuvieran familia. Y eso casi sí, nadie lo dice. Sí, este genocida que anda suelto, le creía a Dios. Y veía vía... a Dios en el en, medio de los trabajadores. La necesidad y el miedo que, que tenían los trabajadores. Un besito, encima. Y veía a Gerardo Morales nuevamente, eh, Carlos Pedro Blaquier ejerce el poder en la provincia de Jujuy. Es un buen siervo de, de Blaquier, Morales. Sí, sí, señor. Dale con otro. Sí, compañeros, es para invitarlos... Habla Jacinto Paz. Es para invitarlos mañana a las 18 horas... En Ituzaingó Sur, en Mariano Acosta 168, hablará Raúl Zaffaroni y Carlos Bianco, exsecretario ex, eh, de Asuntos Económicos de la Cancillería. Están todos invitados mañana a 18 horas en Ituzaingó Sur. Gracias. Bien, bueno, sal, bien, bien, sal, sal, salió al aire a los, un los, compañero los de... compañeros que escucharon un compañero de Tuzangó se quejaba de que no había actividades en Tuzangó bueno, acá hay una actividad acá en Tuzangó se ve participar. que se escuchan en todos lados sí, eh? sí. la amplitud de la radio es importante bueno, vamos tenés un llamado más, ¿no? ¿Eh? Mabrita, ¿no? por ahora no bueno, bueno. vamos a dar lo, lo, lo, lo, los lugares para le decimos a todos los compañeros que todos los aportes fueron recibidos 33 mil pesos con todo la radio uh -huh. ¿eh? un, un aporte importantísimo para la, la, el sustento de, nue de nuestros compañeros se lo ve con una sonrisa amplia lo, a los compañeros operadores. Sí, no, recordemos, esto más se utilizó para pagar lo, sí, sí, los, tarifa, los, alquileres. los alquileres. Hay 28 mil pesos de alquiler por mes, sí, solamente señor. de alquiler. Sí. Hay 28 mil pesos. Sí, señor. Es, es importante los gastos por la antena, el estudio, muchas cosas. Exactamente, muchos gastos. exactamente. Recordamos, en Banco Provincia la cuenta corriente es la 50-132-1, reitero 50-132-1, la sucursal es la 4001. Eh, 4001 eh, Van a encontrar que la cuenta es está nombre de Por la Tierra, la vivienda y el hábitat de la central. Y que los, para, eh, estos datos, si no los pueden anotar o van en un lugar que no, no los pueden anotar, métanse en el Facebook de, Radio Rebelde, de eh, Radio Rebelde AM740, es el Facebook Radio Rebelde AM740, y ahí van a encontrar todos estos datos para hacer los depósitos. Y si no van al, al, al mercado, al Rappi Pago, perdón, y al Pago Fácil. Que algunos eh, están en el mercado, están en no, el mercado errado, pago claro. también hay, pero no, sí. no, no, no para este, este aporte, este aporte en el Pago Fácil y en el Rappi Pago dicen que van a aportar para Río Rebelde y le reciben el aporte conmovedor compañeros de, poniendo desde 30 mangos hasta 1500 bueno hay de Todos los eh, todos creo bienvenidos un compromiso, compromiso importante, ¿no? Les agradecemos muchísimo a todos los oyentes el aporte, no solo el aporte de participar del programa, participan dando opiniones, participan haciendo preguntas, participan anunciando eventos, participan aclarando, aportando, ampliando los informes históricos, los informes políticos. La verdad que estamos interactuando con los oyentes, es una verdadera radio participativa, es una, una ve de verdadera democracia radial participativa la que ejercemos a través de de los micrófonos de Radio Rebelde estamos viendo que está el compañero Leonardo Cofré ya preparando su, su programa a partir del volver a las 17 Exacto. a partir de las 17 horas o sea que dentro está de con de... el compañero el Rafa también está el compañero ah, Rafa sí, también sí, está él sí, compañero, compañero Rafa no en el fútbol no hablemos con el compañero Rafa porque no, dejémoslo nos humillaron dejémoslo, dos veces sí, bueno no, dejémoslo este, pero bueno ¿qué va a hacer? y se va a ser a ver la victoria sí, no, sí, tomarlo sí, sí, Marlo, sí, ¿qué sí, quiere que le diga? Sí. Este. Igual nos ganaron por penal. Ah, no, dicen que eran dos, ah, ¿no? Era sí, la vez de la victoria. Sí, sí. Peor era lo mismo. Bah, sí, nos ganamos dos copas en este... no, Pero bueno, qué. Qué barbaridad. Es una simple rivalidad futbolística. Con los hermanos chilenos, ¿qué otra cosa podemos tener? No seguro. no, seguro. No, no, no más que eso. Bueno, aparte, lo pasamos a Intijimani hace un ratito con eh, esa Zamba la dos Exactamente. ¿eh? Así que ahí vamos Capaz que el Rafa lo ah, escuchó alguna vez al a Intijimani, ¿no? Sí, Capaz, sí, seguramente. Alguna vez lo habrá escuchado. <risa> ah, sí, sí. ah gra gra gra grabó con, con ellos, bien ahí, ahí, pero bien. Ejemplo del bueno. Rafa, bien ahí. Bueno, no, no, nos despedimos, compañero. Eh, les recomendamos nuestra página de Facebook, mismo de Base. Entran ahí, hay compañeros que nos tenían que dejar... Bueno, hay un compañero que nos dejó teléfono, hay compañeros que se quieren comunicar, el compañero que quiere llevarle la carta a Milagro, importante. En el programa que viene vamos a tener a compañeros acá, testimoniando lo que fue el viaje a Jujuy, el, el, el recorrer esos barrios hechos por Milagro, tan vilipendiada, con la obra que es increíble, que una, una obra como la que encabezó Milagro y los compañeros de la Tupac, no solo Milagro, sea este, tan... Este, El, el, el idiota este de este, Leuco le dice la patrona del mal. Es, es, es, es, un, es un miserable. No se pueden ser tan es miserable. Es un miserable. Y los compañeros que, que han vivido, ha, ha eh, sonado, han conocido esas obras, eh, nos van a estar en el próximo programa testimoniándolo. Bien, bien ahí. Nos ha encontramos el, el viernes que ahí viene. ahí el rafa? El un arcabús. ¿Qué es lo sí, que, sí. que Rajemos, Varela? Vamos, vamos. Chau, chau. Noticias. Noticias. Política. Dos monjas declararon que sabían que José López iría al convento la noche en la que fue detenido. María Casas y Marcela Albín, que viven en el monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima, declararon ante la Justicia Federal en calidad de testigos. En ese marco sostuvieron que la Madre Alba, superior en el convento, les había advertido que estén atentas porque el señor José iría al lugar. También señalaron que quien se relacionaba con López era Alba Díaz de España Martínez, que según fuentes judiciales no será parte del proceso por sus 95 años y su estado de salud. Sociedad. Eve de Bonafini confirmó que el 26 de agosto las madres volverán a realizar la marcha de la resistencia. La dirigente de Derechos Humanos anticipó que ese día a las consignas históricas de techo, tierra y trabajo se sumará un apoyo explícito a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bonafini dijo que la decisión fue tomada con el fin de resistir al gobierno porque nuevamente el enemigo está en la casa de gobierno, según remarcó. Fútbol. Daniel Díaz confirmó que se va de Boca. El defensor reconoció que deja el equipo lleneise porque el director técnico le dijo que no lo tendría en cuenta después de la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores 2016. Duele irse de esta manera, quedar afuera de la Copa, aunque no creo que sea el único responsable de la eliminación, dijo el capitán de Boca. Díaz...